Radio H Habrás escuchado muchas veces que algunos gobiernos no aguantaban cuatro tapas de Clarín que a partir de ahí venía su ocaso su debacle su capítulo final podríamos decir en virtud de lo que pasó esta mañana en la casa de Víctor Hugo que el gobierno no pudo aguantar cuatro editoriales de Víctor Hugo después de su regreso hace C5N lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes allana a su casa. Esa obviedad que suena prepotente es un enorme signo de debilidad. No es otra cosa. La necesidad de discurso único, eso que se parece tanto al deseo de la dictadura, por supuesto que es un enorme signo de debilidad. Pasaron tres minutos de las 14, viernes 4 de mayo de 2018, esto es... Palabra Nacional, todos los viernes a partir de hoy entre las 14 y las 17. En estas tres horas de radio estará la raíz el dato identitario, el DNI, quiénes somos, pero esencialmente también quiénes están en la vereda de enfrente desde el comienzo de los tiempos. Cuando la gente de Editorial Coligüe tuvo la muy buena idea de presentar Prontuario junto con la pesada Gerencia, el libro de Rudi él siempre dice exactamente lo mismo cada vez que aparece la palabra grieta en el intercambio con la gente después de las presentaciones. Y yo siempre recuerdo cuando por primera vez una señora dijo mire lo que pasa es que acá la grieta y entonces Rudy le dijo mire yo sé perfectamente de qué hablamos si usted dice grieta y estamos hablando esencialmente de una palabra que nos sirve como puente es una convención, nos da una mano para poder entendernos. Ahora, señora, en la República Argentina no hubo, no hay, ni habrá grieta nunca. Y se produjo un silencio. ¿Sabe por qué, señora? En la Argentina no hubo, no hay, ni habrá grieta nunca. Porque para que haya grieta eso alguna vez, tuvo que haber estado unido. Y como no estuvo unido nunca, entonces... No hay grieta. Uno anda diciendo en esas charlas... ...que la certeza madre... ...es plantear que no hay dos modelos de país. Hay un solo modelo de país... ...con toda la coloratura variopinta... ...del campo nacional y popular... ...que discute desde hace un montón de tiempo. El cómo, el camino, la velocidad, la herramienta... ...pero siempre de la mano de un modelo de país es único... ...enfrentando desde hace... ...casi 208 años... ...a un modelo de colonia... ...ese modelo de colonia que hoy gobierna... ...que evita la industria nacional... ...porque cree en la apertura indiscriminada... ...de importaciones... ...que se alimenta a base... ...de deuda externa alocada... ...para hipotecar a tres o cuatro generaciones de argentinos... ...bueno, de eso se trata... ...si alguien alguna vez dijo que la patria es el otro. ¿Cómo le va a interesar a estos tipos la patria si para ellos el otro no existe? Dijimos patria, y por ahí nos van a escuchar en más de una oportunidad hablar de soberanía, de independencia, palabras que fueron conjugadas en tono castrense, no la patria, y nos parecen duras, lejanas, no propias. Nosotros podemos ser tranquilamente la patria a través, por ejemplo, de Marechal. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Dije yo en la ciudad de la yegua Tordilla. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar y luego devoraron su pan y su cebolla y enseguida volvieron al ritmo del pisón. Leopoldo Marechal, Descubrimiento de la Patria ¿Con qué derecho yo definía la patria, bajo un cielo en pañales y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda? Los apisonadores de adoquines escupieron la palma de sus manos, en sus ojos de allende se borraba una costa, y en sus pies forasteros ya moría una danza. Ellos vienen del mar y no escuchan, me dije, llegan como el otoño, repletos de semilla, vestidos de hoja muerta. Yo venía del sur en caballos a idilios. La patria es un dolor que aún no sabes un hombre. Una lanza española y un cordaje francés riman este poema de mi sangre. Yo también soy un hijo del otoño que llegó del oriente sobre la tez del agua. ¿Qué harían en el sur y en su empresa de toros un cordaje perdido y una lanza en destierro? Con la virtud erecta de la lanza yo aprendí a gobernar los rebaños furiosos. Con el desvelo puro del cordaje yo descubrí la patria y su inocencia. La patria era una niña de voz y pies desnudos. Yo la vi talonear los caballos frisones en tiempos de labranza, o dirigir los carros graciosos del estío con las piernas al sol y el idioma en el aire. Los hombres de mi estirpe no la vieron, sus ojos de aritmética buscaban el tamaño y el peso de la fruta. La patria era un retoño de niñez, en el sur aventado, en la llanura tamborilante de ganaderías. Yo la vi junto al fuego de las yerras, estampaba su risa en los novillos, o junto al universo de los esquiladores, cosechando el vellón en las ovejas y la copla en las dulces guitarras de septiembre. No la vieron los hombres de mi clan, Sus ojos verticales se perdían en las cotizaciones del mercado de lanas. Yo vi la patria en el amanecer que abrían los reseros con la llave mugiente de sus tropas. La vi en el mediodía tostado como un pan entre los domadores que soltaban y ataban el nudo de la furia en sus potrillos. La vi junto a los pozos del agua o del amor, Niña y trazando el orbe de sus juegos Y la vi en el regazo de las noches australes Dormida y con los pechos no brotados aún Pensamiento Nacional Soberanía, Independencia y Justicia En el potrero todos sabíamos qué era jugar bien Ese era un dato que se transmitía de generación en generación. Nadie, nadie tenía dudas. Los que la llevaban pegadita al pie, los que levantaban paredes con los compañeros que hablaban el mismo idioma, los que te pintaban la cara con la gambeta, los que se uniformaban usando las medias bajas, los que nunca eran los dueños de la pelota. Nadie tenía dudas. Ante la tensa expectativa de todo el mundo futbolístico de América... ...Argentina y Brasil inician el partido que tiene carácter de final... ...en el Estadio Nacional de Lima. Al comienzo los brasileños arribaron algún peligro al arco de Domínguez... ...pero pronto se armó el equipo argentino... ...y fue la defensa carioca la que pasó las de Caín. Los argentinos están inspirados. Corbata una luz, Rossi un coloso... ...Angelillo una catapulta, del hacha una pared. Ataca Cruz y Boritoca, Angelillo y gol argentino sucesos argentinos sudamericanos de 1957 los movimientos de ballet del equipo campeón la perfecta sincronización de todas sus líneas el espectáculo que se brinda a las asombradas tribunas limeñas justifican el grito de hincha porteño cuando pide a coro al Colón, al Colón y debieran ir más. Hasta que desde los medios de comunicación, algunos comenzaron a sembrar la confusión y jugar bien fue lo más parecido a ganar a cualquier precio. A pisotear las reglas escritas y también las leyes populares. Se rieron del caño, de la rabona, de la bicicleta y del taco. Se burlaron del talento, de la habilidad y la creación. Apareció el pragmatismo con su cara más cruel. Le pegaron de puntín al pasado y amenazaron con llevarse para siempre uno de los tesoros populares. Aquello que los veteranos llamaban la nuestra. Fue el San Lorenzo de Almagro sin pensar en ningún instante en el brillo individualista. Es una clase, un estilo de fútbol armonioso y compacto, donde cada pieza funciona matemáticamente y en el momento oportuno. Impulsan el balón con suavidad y destreza. La línea delantera borda las jugadas con sus dos rapidísimos extremos y sus dos interiores de extraordinaria valía. Gira Europea de San Lorenzo, en 1947 a los 15 minutos de juego el interior izquierda Martino después de una brillante jugada dispara desde cerca al ángulo y marca el primer gol para el equipo argentino Funes, el memorioso un programa de reconstrucción histórica en la discusión política todos sabíamos qué era pensamiento nacional nadie tenía dudas los que peleaban contra el imperialismo los que hablaban de independencia los que eran fuertes ante los fuertes los que soñaban con más derechos y con menos privilegios nadie tenía dudas el presidente Perón quiere afirmar la economía justicialista que ha implantado en el país y al mismo tiempo contribuir a la educación integral de su pueblo exacto Hugo del Carril por eso el plan eh, es mucho más que eso Más que un mero propósito administrativo, ¿verdad? Siempre las miras del general Perón van más allá de la realidad inmediata. Lo veo precaviendo al país de las acechanzas internacionales en un momento en que nadie tiene la seguridad de nada en el mundo. Eso mismo. Hay quienes nos amenazan a todos con la guerra y nosotros tenemos que asegurar nuestra economía nacional e individual frente a la conmoción que esas amenazas significan. Es lo que advierto con toda claridad en los propósitos de nuestro presidente. Quizá podríamos permitirnos el lujo de sentirnos orgullosos con nuestra riqueza ante el empobrecimiento mundial, pero sería insensato. Nosotros debemos ser fuertes, no arrogantes. Y nuestra fuerza está en nuestra conducta. Producir más y reservarnos algo para hacer frente a lo incierto, esa será nuestra fortaleza. Dejá y... Los oyentes deben estar escuchándolo con el mismo deleite que cuando los obsequia con sus fines verbales ¿Qué mayor fineza verbal que la verdad? Mil gracias, amigo Hugo. Déjeme con la satisfacción de haber interrogado para el aire a un señor del micrófono. A un entusiasta trabajador del micrófono. Pensamiento nacional era la ipf de Mosconi, los hospitales de Carrillo, los ferrocarriles de Calabrini... ...las sentencias de jaureche ...la bronca de Disépulo con Mordisquito... ...nadie tenía dudas. Lo tuyo, por ejemplo... ...que querés volver... ...lo tuyo, que es monstruoso... ...porque es historia... ...y está escrito en la memoria... ...en los papeles, en las cárceles... ...en los muertos y en los vivos que están muertos... ...sos el pasado... ...el pasado más cruel... ...que haya vivido nación alguna... ...sos el pasado que quiere volver... Por amor propio. Solo por amor propio. Idea mezquina la tuya en esta hora de las grandes decisiones. Tan mezquina tu idea... ...que de tanto andarte a pie por la cabeza... ...ella misma se te ha detenido avergonzada en las sienes... ...y te late como si tuvieras un kilo en cada una. ¿Y sabes por qué? Porque tu idea y yo... ...sabemos que no debes volver. Y vos también en el fondo de tu alma... Aunque la escondas, sabés también que no debés volver, por decoro, por recuerdo, por historia. Sos la imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo, y el pueblo lo sabe como lo sabés vos. El pueblo sabe porque lo padeció, que, que venís de viejos partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo, que es la patria. ...y que si alguno de los tuyos... ...alguna vez intentó portarse bien y se cansó enseguida... ...fue solamente algún abuelo que se murió hace mucho... ...el pueblo sabe que vos sos nieto... ...que todos ustedes son nietos... ...que ninguno de ustedes hizo nada más que ser nieto... ...nieto de la plaza... ...y nieto de las ideas... ...hasta que desde los medios de comunicación... ...alguien empezó a desarmar trenes y aviones... Buscando sin suerte a la soberanía. Otro habló de relaciones carnales. Y uno te contó que un peso valía un dólar. Solo los nostálgicos no aceptaban boleto para el primer mundo. Escuché, ley que decían que estaba en juego la soberanía. Entonces me puse a desarmar el avión para ver dónde estaba. Porque estoy como loco. En los últimos días, volvieron. Los sobrevivientes de los noventa y el fruto de las semillas que sembraron en los últimos 20 años, otra vez aparecieron. Resulta que ahora el pensamiento nacional volvió al banquillo de los acusados, como antes el caño, la rabona, la bicicleta y el taco. Pero con, con este calor, que es una sucursal de tematogroso, ¿me vas a hacer creer que estuviste trabajando 6 horas y produciendo? Pero, ¿te pensás que yo me creo que con injerto de cebolla y sauce, sale sauce y no Pero no. Claro, a mí me, me pueden engañar, ¿no? Me pueden engañar, pero lo mismo me pasó el otro día, ¿no? Voy a comer una capa, su rico pollo. Le digo al final a la patrona, vea señora, qué rico estaba el pollo. Y ella me contesta, y esto que todavía no sabemos de qué falleció. Otro me puede engañar, ¿no? Pero vos no, chanta, no. Vos no, vos tenés una obligación que cumplir. Te han dicho que, por el bien de todos, tenés que producir, y lo único que producís es alergia. No, pibes, no, eso está mal. Te han dado un montón de ventaja y vos, en vez de agradecerla, no hace más que aprovechar Y después te queja que la vida está cara, que el jefe te tiene rabia, que los compañeros no trabajan. Según vos, no por este que sean honrado y decente, no, por esto no, no. Es para hacer mérito que lo haces, sí. Me haces acordar aquel que protestaba. ¡Qué mal anda el correo! hace una semana que escribí una carta y todavía la tengo de por ti pero no Chanta no. pero Chanta no, no te olvidé de echar la carta Chanta alguien dijo alguna vez que si estos pragmáticos ganaban la batalla un buen día nos íbamos a despertar y Pedernera, Moreno, Pontón y Tucho Méndez o el Chueco García nunca existieron ...que al gol de Grillo a los ingleses... ...lo iban a limpiar de los libros... ...cuál pasa la calle... ...cabecías que la marcha del Chico Alto... ...que entra inmediatamente a Grillo... ...de una media vuelta... ...lo está un hombre, lo elimina Grillo... ...está dentro del área... ...el ángulo es muy difícil... ...lo elimina de nuevo Grillo... ...se acerca... ...pació a tira... ...goo... y el gol de Grillo a Inglaterra... ...en 1953... ...el gol de Grillo... de habilidad del jugador argentino... ...y Pittsburgh quedó completamente batido... ...a los cuarenta minutos... ...hoy parece que algunos pretenden contarte... ...que Moscón y Carrillo, Escalabrín y, y Jauretche o Dichépolo... ...nunca salieron a la cancha... ...la patria es un temor que ha despertado... ...me dije yo en el sur y en su empresa de toros... ...niña y pintando el orbe de su infancia... ...en su mano derecha reposa la del ángel... ...y en su izquierda... ...la mano tentadora del viento... ...leopoldo Marechal... ...descubrimiento de la patria... ...el temor de la patria y su niñez... ...me atravesó el costado... ...la cicatriz me dura... ...tal fue la anunciación, ...el derecho y la pena... ...que traje a la ciudad de la yegua Tordilla... ...y así... Les hableyó a los inventores de la ciudad plantada junto al río y a sus ensimismados arquitectos o a sus frutales hombres de negocio. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. No dormirán los ojos que la miren, no dormirán ya el sueño pesado de los bueyes.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 Desde sus andamios hacían descender cautelosas plomadas. Y dije todavía en la ciudad, bajo el caliente sol de los herreros, no sólo hay que forjar el riñón de la patria, sus costillas de barro, su frente de hormigón. Es de urgencia poblar su costado de arriba, soplarle en la nariz el ciclón de los dioses. La patria debe ser una provincia de la tierra y del cielo. Me clavaron sus ojos en ausencia los amontonadores de ladrillos. Los abismados hombres de negocio medían en pulgadas la madera del norte. Nadie oyó mis palabras y era justo. Yo venía del sur en caballos y églogas. Y descubrí en mi alma, todavía no es tiempo... No es el año, ni el siglo, ni la edad. La niñez de la patria jugará todavía, más allá de tu muerte y la de todos los herreros que truenan junto al río. La patria no ha de ser para nosotros una madre de pechos reventones, ni tampoco una hermana paralela en el tiempo de la flor y la fruta, ni siquiera una novia que nos pide la sangre de un clavel o una herida. Yo la vi talonear los caballos australes, niña y pintando el orbe de sus juegos. La patria no ha de ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable y un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. Por eso nunca más hablaré de la patria. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví Si ha muerto en tanto yo siga vivo La verdad es este amor Que florece bajo el sol Desde niño aprendí que patria es memoria Y sueño bajo la piel Víctor Heredia, Patria Tira mis manos Llenas de hermanos que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre el viento como bandera de que tu sangre el viento como bandera de que tu sangre el viento como bandera de libertad, que tu sangre el viento como bandera de libertad. Que tu sangre el viento como bandera de libertad. Que tu sangre el viento como... Patria, Víctor Heredia. Esto es Palabra Nacional, todos los viernes entre las 14 y las 17. Te decía, recuperar esas palabras que uno entiende nos pertenecen. Porque como decía John William Cook, en un país colonial las oligarquías son las dueñas de los diccionarios. Y ahí es donde aprovechan para cambiarle sentido a algunas palabras, a ver si la palabra patria les pertenece a ellos, a ver si la palabra soberanía les pertenece a ellos, a ver si la palabra independencia les pertenece a ellos. Por eso hablábamos de Marechal, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo, o la patria es un dolor que aún no sabe su nombre. Si lo escuchaste, Marechal hablaba de los apisonadores de adoquines, ¿Quiénes eran esos tipos? Eran los tanos, que llegaban a ganarse un mango en medio de la misiadura y se encontraban con la necesidad de adoquinar Buenos Aires si querían comer. ¿Por qué te digo la necesidad? En un ciclo que se llamaba Humor Nacional, que hacíamos en Radio Nacional, entrevistamos a la hija de Pepe Biondi. El viejo de Pepe Biondi, su abuelo, era un empleado ferroviario, de los viejos talleres de remedios de escalada. Pero cuando el tipo vino acá a matarse el hambre, resulta que circulaba por el pueblo, andaba a Buenos Aires porque los adoquines son de oro. Cuando llegó a Buenos Aires, no solamente se dio cuenta, no solo que los adoquines no eran de oro, sino que además para comer lo tenía que poner él. Esos eran los apisonadores de adoquines de los que habla Marechal en descubrimiento de la patria, los que vivían a pan y cebolia, como decía el enorme, el enorme Marechal. Entre las 14 y las 17, todos los viernes, palabra nacional. Chico Buarque tiene puestos Los anteojos que dejé Sobre el cuaderno con su rostro Iluminando el cuarto Al entrando en la mañana Carabelas de la nada Carabelas nada Chocan Se hacen trizas en el aire lo del tango es una idea que me toca, aunque no quiera. Una chica sube a un taxi, caballito, Buenos Aires. Muere un tipo en bataderos, un balazo, en un aguante. Y esto no deja de ser una canción. Desde el alma. con la botella todos saben lo difícil que és zafarse de ella ella tiene el par de piernas más largas que vieras y hace que tu corazón parezca que aún siguiera algo que me insiste mal Y sin embargo, te quiero, quiero sepultar. La vieron a tu vieja con un pan de hash vendiéndole a los negros en la calle Montparnasse. Y esto no deja de ser una canción. Estos Los anteojos que dejé Sobre el cuaderno Con su rostro Iluminando el cuarto Algo ah, entrando en la mañana caravelas De la nada Carabelas Nada Carabelas de la nada Carabelas Nada Habrás escuchado mil veces este tema, Carabelas Nada, por Fito. Y por ahí es la primera vez que llega a vos de la mano de Cucuza Castielo. Cucuza es un enorme cantor de tangos que tiene mucho del fraseo y esa cosa barrial del cantor de la década del 40. Lo podés escuchar en el bar El Faro, que es un poco su lugar del mundo, allá en Villorquiza, cada tanto el tipo hace alguna presentación allí de tangos acompañado por su hijo en guitarra o de un espectáculo que tiene que ver con tanguear rock nacional y de ahí aparece este Carabelas Nada Cucusa Castielo pertenece a una matriz periodística que entiende que todos los secretos del presente y el futuro están en el pasado. Por eso hay que meter la mano en el archivo muchas veces para poder entender hacia dónde vamos. Frase del enorme Rodolfo Braseli que dice que si quiero manejar hacia adelante y llegar a destino tengo que utilizar el espejito retrovisor todo el tiempo. Por eso es que cuando estamos hablando de este tercer desembarco del neoliberalismo en la Argentina hay que andar buscando en algunas gotitas del país 76-83 o del país 89-2001. Julián Sicari es autor de Camino al Colapso y eso tiene que ver esencialmente con ese segundo desembarco del neoliberalismo. Tiene que ver con esas dos presencias tan fuertes que nos marcan a fuego porque todavía las heridas las llevamos en la piel de caballo primero con veneno y después con de la ruba para liquidar lo poco que quedaba en una suerte de bueno, de retirada desprolija. Pero bueno, todo esto hay que observarlo sobre todo porque muchas cosas se repiten hasta apellidos se repiten. Julián, gracias por por la visita y gracias por el libro. Bueno, muchas gracias a vos Gustavo por la invitación y bueno, Para arrancar, porque para mí es importantísimo, ¿quién eras vos en el 2001? Uf, bueno, eh, yo eh, el año previo había terminado el secundario, así que en, en el 2001 yo estaba haciendo el CBC, estaba como tratando de hacer mis primeros pasos universitarios y eh, cuando uno empieza a leer textos por fuera de lo que uno veía en la escuela, que eh, te empiezan a abrir la cabeza, a interesarte más por la situación actual, ver un país que se permanentemente iba a sacudones y estaba cayendo a pedazos, es eh, la locura infernal de varios momentos que yo recuerdo del 2001, que decía, bueno, yo en ese momento eh, dije, yo voy a tratar de hacer un esfuerzo para entender esto y si puedo, explicarse ahora a los demás de qué es lo que está pasando y por qué eh, estamos viendo una situación tan terrible y cuáles son las lógicas que operan detrás de esto. ¿En ese momento estaba ya poniendo un pie en ciencias económicas? Sí, sí, eh, bueno, en mi carrera yo cuando terminé el secundario empecé... Eh, quería estudiar historia sí. y empecé bueno y la, la primera materia que tuve en el CBC fue economía y cuando tuve economía dije oh, esto es espectacular es. no y yo hice las dos carreras por suerte sí, hice varias más después por suerte pude eh, yo primero me recibí de economista después de historiador después de psicólogo eh, terminé la carrera de filosofía pero bueno me falta la tesis nada más para terminarle pero siempre muy ligado al campo entre la economía y la política que es lo que a mí más, más me interesa ¿no? bueno en ese rompecabezas obviamente uno va encontrando todos los caminos para explicar que a veces es suena inexplicable. Hay que entrar por la historia, ¿por qué no? A través de la psicología en muchos casos y por supuesto también a través de la filosofía y de la economía. Así que eh, es como que tenés cubierto todos los, todos los frentes. Yo recuerdo, y ya nos vamos a meter en 2001, aquella película de ciencias económicas que se llamaba Los marcianos, que allá por el año 2012, 2013, por ahí Trataba de explicar también lo inexplicable que era la relación de la Argentina con la deuda externa. Y en ese momento una nave espacial que llega a la Argentina y que no entiende en el marco de un país devastado qué pasó. Y cuando empiezan a entender que el asunto pasa por, por revisar la deuda, toman del pasado a un, a un economista y le empiezan a preguntar a ese tipo, bueno, contame qué pasó. ...y ese contame qué pasó... ...es entrar en un camino del absurdo... ...si vos llegás por primera vez... ...tocás la puerta y entrás a la Argentina... ...no importa en qué momento... ...pero más o menos tenés algunos datos... ...de lo que implica su capacidad... ...su fuerza productiva... ...su fuerza laboral... Eh, ...la energía que, que esconde... En, ...en sus entrañas... ...pero cuando ves el proceso... ...devastador... ...de, de las di, diferentes entradas... ...del neoliberalismo en su historia terminas por, por, por entender más o menos qué pasó es así eh, sirve para aquellos que tienen que hacer una lectura inicial de la deuda y de la relación de la argentina con el neoliberalismo meternos en ese en ese idioma que es tan llano de, de los venecianos para después meternos en algo que es un poquito más complejo sí sí por supuesto eh, ni hablar que la deuda externa es un elemento fundamental de la política económica argentina, eh, un, uno de los grandes factores para explicar el presente y también el pasado. yo si uno agarra especialmente los diarios, desde la dictadura para acá, siempre el problema de la deuda va, va a ocupar la tapa y va a ser una de las grandes preocupaciones. Y es con esto, para ligar un poco más con la actualidad, no solo el endeudamiento sistemático, sino eh, esa suerte de pasión loca que tenemos con el dólar y las angustias de qué pasa ¿no? cuando sube el dólar, eh, empiezan las angustias personales, por ahí los recuerdos, eh, las rememoranzas de lo peor, y cómo hay una relación muy directa entre esa pasión por el dólar, el endeudamiento, los desequilibrios económicos, y las políticas de neoliberalismo que precisamente lo que han, se han encargado es de fomentar eso, eh, alimentar la especulación, desregular los mercados, darle siempre una prioridad a a los sectores financieros en contra de los productivos, asalariados o industriales en la economía del país y donde precisamente uno de los postulados centrales del neoliberalismo es el reino de las finanzas uh -huh. que se dedica básicamente a la usura, a la intermediación, al cobro de interés, no, no genera lógicas productivas eh, e inclusivas sino todo lo contrario y y que eso es su gran herramienta a través de los condicionamientos financieros eh, poder marcarle la agenda y las directrices de política económica a los gobiernos y con eso de alguna manera condicionar la democracia sí claro. del poder popular cuando aparece Cavallo esencialmente cuando aparece el menemismo esa interna tan particular entre los este, factores de poder real no Esos, el, entre el plan BB Y, y el fondo Monetario internacional o el Banco Mundial, era ver quién tenía las riendas del asunto. Se consumen tres ministros de economía sin poder terminar con la hiperinflación que era heredada de, del golpe de mercado. Eh, y aparece Cavallo, fruto de bueno la presión de, de los centros financieros de poder. Y a partir de ese momento, la convertibilidad como la frutilla del postre de ese sueño que tiene como una especie de tótem al dólar en la República Argentina, instaurado, a mí no me cabe ninguna duda, por la Plata Dulce y José Alfredo Martínez de Osa. Pero cuando llega la alianza, después de todo lo devastador que fueron privatizaciones, muerte del aparato productivo, deuda externa, los tipos no prometen terminar con esto. Prometen hacerlo prolijo. Prometen hacerlo sí. sin corrupción. Pero no, no, no están prometiendo terminar con esta historia, ya para meternos en 2001. Sí, bueno, eh, exactamente lo que vos estás planteando es eh, el corazón para mí, de por lo menos de mi planteo, de o por lo menos una de las reflexiones que intento hacer con vistas al 2001 y también con vistas a la actualidad. Porque lo que vos señalas yo creo que desde una mirada, de, desde el hoy, de alguna manera resulta, si querés, hasta fácil, decir, bueno, el 2001 pasó porque... Caballo era un maniático, eh, De la Rue un boludo, en el FMI eran unos hijos de puta. Uno puede ser muy cómodo en esa situación y muy tranquilizador hasta cierta instancia, pero como vos bien decís, hay una gran parte mayoritaria de la sociedad que se encargó de avalar esas políticas a esos funcionarios que fueron votados. el ejemplo Hay varios ejemplos que no puede dar, pero por ahí uno de los más patentes es la reelección de Menem en el 95. Uh -huh. En ese momento, eh, en el país había 18% de desempleo, el endeudamiento del Estado venía toda máquina, ya se había hecho lo peor de las privatizaciones, las políticas de flexibilización laboral, empezaba a subir muy fuerte la pobreza, se notaba claramente la caída de los, de los salarios, la desindustrialización, la primarización del aparato productivo, las peores políticas del neoliberalismo, y sin embargo Menem ganó en primera vuelta. Eh, alguna sociedad avalando ese modelo, y si uno ve, porque, y, y, y es más, sin responsabilizar del todo a Menem, porque Menem sacó casi la mitad de los votos. yo si uno ve los partidos que salieron segundo y tercero, que fue el frepaso y el radicalismo, también, si uno de las plataformas, decían que había que continuar con la convertibilidad, uh -huh. con las políticas económicas. Sí. Entre esos tres partidos sumaron el 90% de los votos. O sea, la sociedad abrumadoramente acompañó el programa de reformas, la convertibilidad y las políticas neoliberales que ya daban cuenta de las peores y devastadoras consecuencias en el país. Uh -huh. En el 99 con la Alianza, yendo más eh, a, acercándonos al 2001, pasó lo mismo. Ni el Frepaso, ni del, mucho menos de la Rúa, en ningún momento pedía ni prometieron ni si, ni intentaron sugerir que había que terminar con el experimento neoliberal. O sea, uno puede buscar por donde quiera dónde va a encontrar una declaración de Chacho Álvarez, para citar un representante de, de la centroizquierda, por así llamarlo, de aquel momento, quejándose del desempleo, de las políticas de endeudamiento, de la flexibilización laboral, de la caída del salario, del endeudamiento sistemático. En ningún momento eso estuvo arriba de la mesa. Eh, la mayoría de los grupos políticos, los dirigenciales, se animaron a plantearlo, pero más allá de responsabilizarlos a ellos, era porque una sociedad no estaba dispuesta ni, ni era tolerante a escuchar, debatir ese modelo económico. Algo eh, que, que me parece es una de las preguntas para pensar el, el presente. Uh -huh. eh, el único que más o menos intentó con algunos balbuceos fue Dualde en el 99, que había, bueno, que empezaba ya a decir que el modelo estaba agotado, empezó a sugerir que había que aplicar una moratoria unilateral de la deuda, pero el resto de la dirigencia y de la sociedad avaló directamente o sea cuál, cuál fue la promesa ...básica de la, de la alianza para ganar. Convertibilidad sin, sin corrupción. En ningún momento se, se preocuparon... ...nosotros como sociedad... ...por nuestro propio cuidado... Uh -huh. ...por nuestra propia autodefensa... ...de buscar un, políticas de pleno empleo... ...políticas distributivas... ...de mejores salarios... ...terminar con la locura frenética... ...del endeudamiento sistemático... ...industrializar el país... ...darle mejor calidad a la ciencia... ...a la tecnología... ...a la educación... A la... ...en ningún momento... Nadie planteó eso, sino era consagrar el repertorio neoliberal. De hecho, si uno analiza el primer tramo, no sé, una de las figuras para mí que suele ser muy destacada es la de Chacho por por todo lo que representó, todos los imaginarios, eh, que apenas duró 10 meses como sí, vicepresidente. Sí. Bueno, en esos 10 meses, ¿qué hizo el gobierno de la alianza? ¿Aplicó tres tres eh, recortes del gasto público terribles, el primero fue el impuestazo, después echaron 20.000 empleados públicos y después en mayo del 2000 volvieron a hacer un recorte salvaje que recayó sobre salarios públicos y jubilaciones. Aplicaron la ley de, de reforma laboral que Chacho apoyó, votaron contra Cuba en Naciones Unidas, prácticamente militarizaron la ciudad de Mosconi en La Plata reprimiendo a sangre y fuego a los piqueteros. Acá cuando en, en Capital Federal cuando se hicieron las movilizaciones en contra de la ley de flexibilización laboral Fue tan fuerte la represión que, por ejemplo, el líder del sindicato de judiciales, Julio Piumato, terminó con un balazo ah, en los ¿no? testículos, ¿Sí? eh, más de 70 personas hospitalizadas, un nivel de violencia. Y en ningún momento, por ejemplo, Chacho Álvarez en su libro de memorias, estas cosas las reflexiona, las pone sobre la mesa, busca presentarse, y en general es la imagen que me parece perdura en la sociedad, como una suerte de paladín, de que él quiso luchar contra la corrupción, no lo dejaron y listo. Bueno, la alianza arranca con los muertos de Entre Ríos, sí. en el puente. Y sí, sí, sí. a ver, es como de una marca de nacimiento sí. Teniendo en cuenta lo que fueron después Las 38 muertes debuta con dos Del 2019 y 20 de, de 2001 Y cuando uno lo plantea Por ahí De cada 10 argentinos, hombres y mujeres del común Relativamente preocupadas por la política De cada 10 11 te van a decir, ¿cuándo pasó eso? ¿No? Sí, sí, lo que pasa es que Por ahí en el corto periodo de gobierno de la Alianza de Apenas dos años Fue tal la horágine de sucesos, de acontecimientos, sí, sí, sí. la mayoría extraordinarios, que a, a muchos se les pierde en la memoria cosas, es más, yo cuento a veces cosas centrales de, de, de que pasaron en ese momento y la mayoría, incluso gente especialista en el periodo, no se acuerda. Eh, uno de los olvidos por ahí que tenemos como sociedad, volviendo a lo que yo planteaba inicialmente, sobre a quién responsabilizar, que cuando vuelve Caballo en, en 2001 como sí. ministro, tenía 70% de imagen positiva. Superministro. Bueno, ahí ¿Es está. El el toda la corporación política, no. a través del Congreso, le vota facultades extraordinarias y lo vuelve superministro. Ahí el menemismo, los gobernadores, el frepaso, el radicalismo, incluso hasta el Alfonsi, todos apoyando a Cavallo, pensando que nos iba a sacar y la población. Pero en ningún momento hay una revisión es de cierto. todo lo que nos estaba llevando y por qué seguíamos validando eh, tan autoflagelantemente esas políticas. Uh -huh. Estamos hablando con Julián Sicari, del 2001 y de ese segundo desembarco del neoliberalismo en la Argentina porque acaba de editar Camino al Colapso. Librazo en dos sentidos, en el envase, porque es un librazo, y en el contenido. La verdad que es una obra de esas que son medulares para tomarte un rato, no son, por supuesto, pasatistas ni, ni nada que se le parezca, pero sí es un dato de colección al libro, de esos que tenés que guardar para armar, Tu, tu propio archivo cuando lo presentas en la feria bueno lo vamos a estar presentando el 14 de mayo el que es el último día de la feria del libro el lunes 14 a las 18.30 30 en, en el pabellón bio y casares muy bien mesa bárbara sí sí por suerte tenemos eh, bueno, tengo la, la alegría y el placer de que bueno eh, alfredo sayat bueno, el jefe económico de, de la sección de economía de, de, de página 12 darío Graño, también eh, periodista especializado en economía de s 5n y Mario Sarrafero, que es investigador principal del CONICET, van a estar acompañándome, por suerte, la verdad que un panel de lujo. Que... Eh, sí, buen señor, señor. Que, que merece que merece esa obra. Faltan 12 minutos para las 3 de la tarde. ¿Te quedas un ratito más? Sí, por supuesto. Eh, decimos que hay que abrevar en el pasado para poder construir el presente y, y el futuro. La Bruja Salguero es una voz enorme de lo nuevo que nos entrega el país profundo cuando hablamos de folclore argentino. Pero la bruja dijo, si yo voy a hacer una versión del Arrepentido de León, tengo que meter antes la voz de Estela de Carlotto. Estela, la bruja, León, el Arrepentido. Aprendimos con los años que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer, solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Se desmoronó tu techo, te disparaste con la vida al pecho. El agujero en que caíste tiene exactamente tu medida. Quizá en tus garras estuvo Haroldo Conti. Pero cómo ibas a saberlo si además de todo sos un pobre pedazo de brutalidad desinformada? A los capellanes que te dieron falsas prédicas Dios ya los puso aparte No llegan a ser ni siquiera hijos del infierno En este mundo aprendimos a justiciar a un ilegal sin documentos Y a perdonar al que tiene licencia para matar los hechos superan las palabras y pisotean la inocencia de nuestros hijos. Pero, bajo la piedra pesada de los tiempos, la flor va a darnos su escándalo. Ya aprendimos, con los años, que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer, solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Llorarás las lágrimas, las que aún nos faltan por llorar. Gritarás la libertad, la que hiciste a gritos callar. Valdas de todos los que aprenden a matar aprenden a morir de a poco No hay palabra de Dios que borre lo que pasó, no sé si vas a caer, el amor es y vuelve a salir como el sol. que el que nace Las española en del día como los hijos de la sangre siempre será siempre será un poder furente siempre será siempre, siempre será Jan Josea y Mueva sort el meu heaven. Faltan siete minutos para las 3 de la tarde, el arrepentido de León, la bruja Salguero y la voz de Estela de Carlotto. Esto es palabra nacional y entonces lo que tenés en estas tres horas de radio siempre tiene que ver con nosotros, con ese con ese duende tan particular en cualquier género que habita en este extraño punto del planeta. Hoy nos visita Julián Sicari, autor de Camino al Colapso, una obra que tiene que ver con el retrato de la Argentina 2001, esas marcas que llevamos en la piel, tan cercanas, pero a su vez tan lejanas. ¿Qué quiero decir con tan lejanas? Hay gente que parece no tener memoria, cuando hablamos de neoliberalismo no reconoce al enemigo, hay un montón de porqués, no cabe ninguna duda. ...mucha gente ha sido víctima de la batalla cultural... ...y del laburo que se ha hecho para empilchar otra vez... ...al lobo de, de Cordero... que se repite hoy de todo aquello? Bueno, eh, desgraciadamente en muchos elementos... Eh, ...vos creo que algo habías mencionado... Eh, ...por empezar los cuadros dirigenciales... Eh, ...casi la mitad del gabinete de Macri... ...uno podría decir que fue funcionario... ...durante el gobierno de la Alianza... ...sin ir más lejos... ...hoy uno de los personajes que está en el centro de la escena... Eh, Federico Sturzenegger, ah. presidente del Banco Central, era el secretario de Política Económica de Cavallo. Claro. Estaba en la lista de, y en el partido de, de Domingo Cavallo, pero uno puede citar a la reta ni hablar de Patricia Burrich. Sí, sí. Sturzenegger, Sturzenegger es megacanje. Sí, sí, bueno. Para hay una foto que es muy interesante, ¿no? que, que es de octubre de 2001, donde están saliendo de tribunales de Comodoro Pi, Elisa eh, Carrió eh Ocaña, Alfredo Bravo. Alfredo Bravo y Ocaña. Es cierto. Están saliendo con el pecho inflado, muy orgullosos para hacer una denuncia penal a a, a Sturzenegger por la mayora del mega Sin embargo, bueno, y el ya fallecido Alfredo Bravo no está y las otras dos son parte del mismo gobierno sí, y de y que se encargan cree. de defender las políticas de la persona Esa que Es la denuncia que también este engloba a David Mulford. Sí, exactamente, sí, exactamente. porque tenía las dos, dos patas, ¿no? Te prestaba Y encima como funcionario el del tesoro, el operador. Exactamente. Ah, pucha. ahí sí. venimos. Sí, exactamente. sí Y también, no solo los, los cuadros dirigenciales, que son lo mismos, también están la semana pasada y este estuvo muy fuerte el rumor de que si Caballo o no estaba asesorando ¿Eh? al gobierno. Más allá de eso, por ahí no necesitan el asesoramiento directo de Caballo, que de hecho lo hizo, por ahí no la semana pasada, pero hay fotos donde en las jornadas que se hicieron en el Banco Central el año pasado de, de teoría monetaria, un invitado de lujo fue Cavallo y está la foto donde está sentado Cavallo junto a Asturzenegger o sea, uh -huh. abro esa... paréntesis, recién en función de esto que decías seguro que ya tuvo reuniones, un compañero nos mostraba como otros colegas que están apostados en la Quinta de Olivos resulta que se encontraron ahí al mediodía con que entraba con su auto Joaquín Morales Solá no sé si recibir órdenes, a charlar, a almorzar, pero es raro. Es raro bueno. verlo a, a Joaquín Morales Solá dando vueltas por la Quinta de Olivos para ver cómo cómo se planta esta historia de los últimos tres días en su editorial del Domingo en la Nación. Pero bueno, nada, cosas que suceden. Eh, sí, y, y, y te comentaba sí. que hoy no necesitan por ahí el asesoramiento directo y personal ah, de Cavallo porque... Tienen su manual De que eh, tristemente muchas de las políticas con, con vistas al 2001 Son exactamente las mismas Las políticas de endeudamiento sistemático De apertura económica De desindustrialización De flexibilización laboral De apostar por la primarización del aparato productivo De la exclusión, de la caída del salario Aumento de las desigualdades Todo el cóctel neoliberal clásico Que es el que están aplicando Y en mi opinión Que nos llevan a toda marcha, a toda velocidad Vamos a hacia un colapso similar uh -huh. eh, yo no quiero que la gente se asuste del otro lado la verdad no creo que explote este año aunque va a haber más turbulencias todavía, pero no creo que, que explote este año, pero indefectiblemente este modelo está condenado a explotar porque es inviable, no solo socialmente que todavía, si bien las calles se están ganando y hay pro, pro, protestas populares y reclamos y la, la conflictividad no es un tema menor en, en el país pero eh, es inviable en en, en, en términos financieros, sí. económicos, fiscales y eventualmente van a ser en términos sociales y electorales. En algún uh -huh. momento el cataclismo electoral se va a sentir porque bueno, por ahora hay muchos sectores por ahí de la sociedad que están muy empecinados con por ahí con evitar que retorne el kirchnerismo, eh, el odio por ahí gana sus corazones... Eh, siente en cansancio o están o por lo menos tienen la esperanza de que este camino no nos conduce es el desastre uh -huh. pero es inevitable porque no hay ningún tipo de convergencia por más que uno ve las presentaciones los modelos delos los, eh, los papers que producen los intelectuales del pro el mismo lujonio o caputo y, y aún en el escenario más benigno que ellos disfrutan esto termina en un colapso inevitablemente no hay manera de hacer converger la economía con los niveles de deuda que están tomando el déficit Eh, financiero que tiene el país, que es abismal, el todo el caldo de cultivo que están alimentando con respecto a la especulación financiera, porque, ¿cuál es el, la lógica acá? Que los capitales, es verdad que en este momento hay un superávit en la cuenta financiera, que están entrando, que eso le permite no solo financiamiento al Estado, sino eso nutre de dólares a la economía argentina. Pero todos esos capitales que ingresan en el país, ingresan para especular, realizar ganancia e irse, no entraron para invertir y quedarse y en el momento que salgan, se van a golpear todos en la pu puerta de sí. salida y Ajá. no va a haber con qué sostener eso, porque hoy el Banco Central presume casi con manera con una arrogancia y soberbia tenemos casi 60.000 millones de dólares bueno, algo bajo un poquito, para frenar cualquier corrida. Bueno, pero si uno ve el patrimonio neto del Banco Central, es cero Ajá. porque todo es, todo es deuda en el Ajá. momento que salga. Reservas alimentadas con deuda Claro, pero o, o con, o con o la deuda del Gobierno Central o la fuga de capitales en este país es inclemente es, es permanente no, no se detiene nunca eso no va a haber cómo frenarlo tampoco a haber cómo frenar la salida por turismo que en, que en, en el país se le da mucha rienda suelta a, a, a ese ítem que es un, una preocupación muy grande en la salida de dólares y ni hablar de los déficits comerciales que estamos teniendo este año este año es el más grande de toda la historia argentina y el año que viene aún en un diagnóstico optimista va a ser peor porque uh -huh. Entonces, no no hay manera de, de sostener la, la enorme cantidad de dólares que está necesitando la economía en términos reales, sino que se alimenta únicamente. Se sostiene gracias al endeudamiento y la especulación financiera. Pero eso es una política de patas cortas, sí. que indefectiblemente se va a agotar, si no es que se está agotando ya ahora. Ya, eh, los titulares, por ejemplo, de Ford, que fue por ahí el, el más dramático, que puso en su, en, en su encabezado, quizás es momento de salir de la Argentina. Claro, obvio. Y para este año se esperan dos subas más de las tasas de, de la Reserva Federal en Estados Unidos. O sea, este shock, esta, esta corrida de, que empezó la semana previa, en gran medida se debe, es verdad, a la, a la suba de tasas en Estados Unidos que golpeó a todas las monedas de la región. Particularmente le pegó más fuerte a la Argentina porque es un país más vulnerable de todos, el más dependiente. Pero se esperan por lo menos dos shocks más que no sé si el gobierno va a estar en condiciones de aguantar y ni hablar de que el 16 de mayo, o sea, en apenas dos semanas, vencen en el Banco Central unos 650.000 millones de pesos. Algo así, para, para hacérselo en números redondos a, a la gente, son unos 30.000 millones de dólares, que es casi el 40-50% de las reservas del Banco Central en este momento. Si esas personas siguen apostando hacia el dólar, si deciden no renovarle las LEVACs a, a Sturzenegger y pasarse a dólares, va a haber un colapso giganteco uh -huh. que estamos a la vuelta de la esquina probablemente esta corrida la, la paren. Hoy ya bajó un poco el dólar y la semana que viene seguramente baja un poquito más. En dos semanas va a volver la presión y cuando vuelvan a subir las tasas de interés van a volver los ataques especulativos. Sinceramente no creo que terminen explotando este año más allá de estas turbulencias, pero inevitablemente va a ser porque el, el, el modelo que están diagramando, que ya cada vez está más sólido de especulación que montó el macrismo, solo funciona con este aliento la inversión financiera y el endeudamiento pero esto tiene patas cortas y se saturan bastante rápido entonces más allá de 2020, 2021, tal vez 2022 ya es inevitable un un crack, un shock uh -huh. y eso va a tener las mismas características similares en un clima de, de agotamiento social, político eh, ya un, siempre los segundos mandatos son mucho más complicados yo estoy casi por descontado que es muy probable que gane Macri Eh, y no van a tener la fuerza para aguantar, y ya vamos a estar en el mismo escenario que en el 2001. Protesta social, derrota electoral abrumadora, sí, sí. conflictividad en las calles, fin del endeudamiento sistemático, bueno, el, el, el combo clásico que nos llevó al 2001 y las mismas consecuencias. Entonces, por eso la importancia de actuar ya para prevenir que pase eso y tratar de entender y evitar repetir la historia. Uh -huh. Que tristemente, por no haberla aprendido, la estamos repitiendo en carne y hueso. En el próximo bloque, para finalizar... ...quiero preguntarte sobre este país tan particular... ...que soñó durante tantas décadas con la industria nacional... ...con la industria liviana... ...con la posibilidad del germen de la industria pesada... ...y que de la noche a la mañana... ...y cuando digo esto, digo una historia que arranca... ...con YPF de la mano del radicalismo... ...la fábrica militar de aviones por con Alvear en la década del 20... ...todo lo que significó el primer peronismo... Y de la noche a la mañana aparece la patria rentística financiera de la mano de Martínez de Hoz, donde todos aquellos que te habían dicho tantas veces, esta es la cultura del trabajo, porque resulta que tu abuelo, ladrillo por ladrillo, en los domingos armó la casita del fondo. Y cuando el BIR te daba tasas por depósitos en dólares parecidos a los que hoy te dan en la LEVACS, el abuelo vendió el terrenito, vendió la casa la puso al 20 y pico por mes, hasta que cuando el Vir la juntó en pala, se fue de la Argentina porque la ley de entidades financieras respaldaba cero a los depósitos en dólares y a partir de ahí, eh, para da la sensación que esto no sin embargo, volvimos a caer otra vez en los 90 volvimos a caer ahora y, y si muere la sustitución de importaciones, para las pymes ...que son el 70% de la mano de obra... ...y más del 40% del PBI... ...la pregunta para dentro de un ratito... ...es si es viable... ...un país sin industria nacional... ...en este contexto, en el contexto de del capitalismo... ...como escuchamos cosas que tienen que ver con nosotros... ...nuevas, viejas o de siempre... ...anda por ahí un mal de amores... ...de Pedro Laurens... ...un mal de amores... ...hecho por Mainetti y Angeleri... ...en versión siglo XXI... ¿Por qué Laurens? Porque por ahí Don Astor, que era el, qué sé yo, el revolucionario más frenético de todos los revolucionarios que tuvo la historia del tango, siempre decía, para armar tu revolución hay que abrevar en esos tipos, en la Guardia Vieja, en Bardi, en Laurens, en Mafia, porque ahí están los secretos, y si uno periodísticamente dice que para hablar del presente hay que meter la mano en el archivo como no darle la derecha a Don Astor Piazzolla versión de Mal de Amores escúchalo bien, es de Lawrence es viejísimo pero a su vez es nuevo with the tree redes sociales, nos mandan un abrazo, el saludo a Ide Arturi, Adriana Va, Eva Gómez Corzo, Estela Ferraro, Abel Adriana Geraldes, Silvia Escarcela, Sandra Viviana Lavaza y el negro Sergio Altieri. Negro, el negro está en, en España en este momento, medio vacaciones, medio luna de miel. El negro nuestro operador en la mañana de las 7.50, en la mañana de de víctor hugo a quien no hace falta que le, le andemos mandando un abrazo porque eso está implícito en, en el aire en función de lo vivido esta mañana y bueno con ese comentario arrancamos también el programa pero también con el negro estamos haciendo en esta casa 235 que va a ser una versión televisiva de presente y pasado del fútbol argentino mezclando política economía y también la pelota no no, no cabe ninguna duda ...así que bueno, a todos ellos... ...un gran abrazo a través de las redes para este... ...que es el primer programa de Palabra Nacional... ...quedó pendiente Julián... julián es Julián Sicari... ...autor de Camino al Colapso... ...un libro, un librazo que tiene que ver con el 2001... ...si es viable un país sin industria nacional... ...si es viable un país que mata su economía real... ...que se queda sin capacidad de pago... ...que vuelva a cometer el mismo error... ...por tercera vez en 42 años... ¿Es viable? Bueno, eh, esa pregunta, como toda buena pregunta, me parece que tiene muchas respuestas. Por un lado, uno podría decirte que sí, eh, porque basta mirar al costado para ver que hay muchos países, eh, desgraciadamente muchos en nuestra querida América Latina, que son países sin industria, que son países postrados en el atraso, en, en la pobreza, en el estancamiento, y que viven situaciones realmente muy terribles. Eh, y son países que existen, eh, malos bien existen y perduran por los años. Eh, pero por otro lado, uno en este fe último febrero que pasó, hace dos o tres meses, se cumplieron 80 años desde la última vez que un gobierno no peronista pudo terminar su mandato. El último fue justo en febrero de 1938. Y eso algo quiere decir, de que es un país que no se resigna a eso, que es un país que tiene una sociedad civil muy activa, muy combativa, que para malo para bien de muchos tiene un sindicalismo fuerte, organizado, presente. Eh, en las consignas de la calle de Bra en Brasil se dice, luche como un argentino. Y bueno, ahí hay un, nos está dando una pista de que hay una sociedad que no quiere entregarse a, a vivir sin industria, sin mercado interno. ...sin un sueño de bienestar social... ...sin una patria justa, distributiva... ...con buenos salarios... ...con buenos estándares de vida... ...sino que permanentemente... ...y siempre aún pasando... ...genocidios, barbaries, bombardeos... ...siempre ha dado una respuesta... ...y ha estado, se ha vuelto a, a poner de pie... ...y ha vuelto a por lo menos soñar... ...con construir un mejor país... Eh, ...sin duda nosotros hemos tenido... ...épocas mucho más gloriosas... ...y mejores como sociedad... Eh, y, ...y nuestra economía... Pero tampoco están tan lejos, tampoco son imposibles. Y si bien hay en este momento, bueno, por ahí el, el gobierno y parte de, del núcleo de ideas dominantes, uno podría llamarlo, eh, quiere mirar para otro lado, quiere soñar con un país donde, sinceramente yo creo que un 30-40% del país que sueña el macrismo o que sueña el llamado círculo rojo, un 30-40% de ese país puede vivir bastante bien, puede vivir dignamente. El problema que falta un 70 o 60% de ese país que no puede vivir bien. Y ese 70% de país es el que se tiene que poner de pie y empezar a darse cuenta que es al que este tipo de políticas, tanto la del 2001, la de Martínez de Hoz, la del menemismo como las actuales, son las que quieren condenar, arrinconar y acostumbrar a que vivan como esclavos, que vivan mal, que vivan sin aguinaldos, que vivan con trabajos flexibilizados que vivan con una desocupación estructural del 20 o 25%, que vivan sin jubilaciones, que vivan sin regulaciones estatales, que se encargue de desatender totalmente las necesidades de salud, de educación, de ciencia. Bueno, eso es a lo que apuntan ellos, esa es la lógica del neoliberalismo. Por suerte hay todavía sectores importantes, sin duda en este momento creo que no mayoritarios, pero sí una masa crítica muy importante, que todavía no se resigna que la verdad quiere vivir en un país mejor para ellos y para sus hijos. Entonces, bueno, yo creo que ahí está eh, parte de la respuesta. Mientras exista una sociedad dispuesta a dar la, la batalla, tomar conciencia, recapacitar, eh, va a ser posible un país con industria y un país inclusivo. Si vivimos por ahí sin reaccionar y doblegados, no va a ser posible. Gracias por la visita, Julián. Y recordemos la presentación del libro y un poco el derrotero... Que ya tenés más o menos armado en, en los días posteriores a, a la presentación. Bueno, eh, el 14 de mayo, el lunes 14 de mayo, vamos a hacer la presentación del libro eh, en la Feria la, en la feria del Libro, valga la redundancia, junto a Alfredo Zayad, eh, Darío Gaño y Mario Sarrafero. Y el 13 de junio va a haber otra presentación en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, ahí vamos a seguir detallando un poco las características de, del 2001, lo que se propone, algunas reflexiones tanto de ese periodo como también un poco de la actualidad, ya que nos toca tan de cerca. Gracias por la visita, pero esencialmente gracias por el libro, por la obra. Bueno, Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Esto es Radio H, esto es Palabra Nacional. ¿Mm? Comienzo de espacio, espacio publicitario. publicitario. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar Seguinos por vía Twitter, arroba Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Sandra Russo nos explicó mejor que nadie Por qué tenemos que hacer continentes y contenidos Tengo mirar un país sin ver el mundo Porque siento que no estoy viendo nada Porque tengo que entender movimientos globales o regionales Y más o menos conectarlos Porque están vinculados Y uno tiene que entender esas vinculaciones Porque si no, no está terminando de entender lo que pasa Continentes y contenidos Mirando al mundo para ver la Argentina los martes a las 16 horas por Radio H Somos lo que hacemos y hacemos radio Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar Hermosos perdedores Un programa con teatro, música, libros Y mucho más Martes 20 horas por Radio H Música nuestra cuenta de Twitter @radioh @radioh Radio con todas las letras con todas las letras Hace silencio Hace silencio. Silencio. silencio silencio por silencio, favor, por favor. Silencio, por silencio por favor Silencio silencio, silencio. prefiero en silencio Silencio por prefiero favor Silencio, silencio. Respeta Silencio Y hace silencio Silencio por duelo El silencio de la soledad el silencio es indiferencia. El silencio es el miedo. silencio es miedo. Es complicidad y es duda. Es, es duda. El silencio de los culpables y el de los inocentes. Es no decir. Es no decir. Es no gritar. Es no gritar. Pero el silencio no es mudo. Está, Está lleno Está lleno, lleno de palabras, de, de esperanza. esperanza, de clamor, de sueños, de libertades y de cadenas, de derechos y de ausencias. O no grita el silencio que retumban los campos de concentración hoy vacíos. O no habla el silencio que guardan los asesinos ante el veredicto. O no era voz el silencio de una ronda de decenas de pañuelos. El silencio calla, el silencio lo, que no no calla lo que no se puede gritar, lo que, que prohíben gritar. gritar. Oculta lo que no se quiere decir. El, el silencio, silencio es, que es el reflejo de las oscuras y, y vergonzantes agachadas de las miserias personales y también de las sociales. Todas las sociedades tienen silencio. Tienen silencio. Por causas o por azares. Pero todos los pueblos tienen voz propia. Tienen voz propia. Tienen voz propia. Y el silencio... El silencio siempre es ausencia de sonido. El, el silencio, silencio es no tener, no tener donde gritar. gritar. Es la evidencia más cruda de es la ausencia. Es la evidencia más cruda de la ausencia. Como le, le pasa a la hacha. Fin de espacio fin publicitario. publicitario. Radio H. Radio H. Hoy en la apertura presentamos un poco la matriz del programa. Si hablamos de palabra nacional, esto tiene que ver esencialmente con nosotros, con nuestra raíz, con datos identitarios, con nuestro DNI. A sumar voces con valor agregado sobre esta historia, sobre quiénes somos, sobre el pensamiento nacional. Ricardo Foster, y en esto, el rol de los intelectuales. ¿Cómo dónde estaban los intelectuales? La Argentina ha tenido enormes intelectuales, extraordinarios intelectuales que han construido ideas, que han participado, que se han comprometido, que han militado sus convicciones por, el, por la izquierda, por la derecha, por el centro, por donde ustedes quieran buscarlos. No ha habido momento histórico del país donde no han participado activamente aquellos que han escrito y han reflexionado la nación. Mencionábamos a algunos a, al pasar, Alberti, Sarmiento, Moreno más cerca nuestro, desde un Borges Marechal, o Rodolfo Walsh, o William Cook, o Nicolás Casullo, o León Rossisner, o David Viñas, o Silvio Frondizi, o Haroldo Conti. Eh, es absurdo pensar que solamente ahora, porque solo podemos pensar el presente y estamos enfermos de presente, que nos impide darnos cuenta que hay un camino, un recorrido, hay una historia, Somos herederos, uno es heredero de tradiciones políticas, intelectuales, que no implican que sean monolíticas, cerradas, incapaces de enhebrarse y de plantear su propia crítica como grandes tradiciones intelectuales. Eh, yo me sigo pensando una persona de izquierda, creo que la izquierda tiene que ver con una mirada del mundo, con una sensibilidad, que no da lo mismo, como decía Wiener hoy, Eh, cuando le preguntaron qué pasó, que usted dijo que Faunen es de centro izquierda y Carrió dijo que no, que era de centro, y él dijo, bueno, son cosas menores. La cuestión es que tengamos acuerdos programáticos. ¡Falso! El peronismo es peronismo cuando toca el poder, cuando cuestiona el privilegio, cuando plantea de verdad una política de justicia social, cuando se convierte en un lenguaje del establishment, es conservador, es funcional y no produce ningún tipo de odio, ni de prejuicio, ni de violencia de la clase dominante. Por eso, cuando generó el peronismo disturbios, subversión, en el sentido común argentino? En el 45, en el 73 y a partir del 2003, cuando volvió a instalar una idea de patria, una idea de sociedad que cuestionaba efectivamente el poder. Y para mí eso es un pensamiento crítico, si ustedes quieren y por qué no llamarlo un pensamiento de izquierda, entendiendo que la izquierda es mucho más que la pobreza de la izquierda argentina. La izquierda es una historia también. El nacionalismo de ustedes se parece al amor del hijo junto a la tumba del padre. El nuestro se parece al amor del padre junto a la cuna del hijo. Para ustedes la nación se realizó y fue derogada. Para nosotros siguen haciendo. Firmado Arturo jaureche Y el lugar del intelectual. El lugar del intelectual es un lugar crítico, por supuesto, porque sería absurdo que uno solo piense en términos de un pensar unilineal que rebota contra el espejo y me devuelve la misma imagen. Todo intelectual que se precie tiene que ser capaz de pasar sus propias certezas por el dedazo de la crítica. can decía que... El pensar autónomo es el que somete a crítica, no las convicciones del otro, sino las propias convicciones. Y yo recuerdo que a Kant le preguntaron en 1784 sobre la, la experiencia de su época y después de volvieron a, pre, a preguntar una vez acontecida la Revolución Francesa cuáles eran los grandes acontecimientos de su tiempo. Y Kant responde algo sorprendente. Dice que los dos grandes acontecimientos de su época... Fueron, por un lado, la Revolución Francesa, obvio, él era un hombre atravesado, e interpelado por la Revolución Francesa, que es un acontecimiento descomunal de la historia, un parteaguas de la historia, pero agregó al mismo nivel que la Revolución Francesa, el Emilio de Rousseau. El Emilio que es un tratado sobre filosofía de la educación de más de 500 páginas, extraordinario, pero que ya no lee nadie salvo los estudiantes de ciencia de la educación. Y sin embargo... Para Kant, el emilio lo que había generado un libro, una escritura, un pensamiento, estaba a la altura de la toma de la bastilla. Esto es extraordinario. Nosotros hemos perdido, perdido esa relación entre la acción material sobre la historia y la reflexión, la construcción de ideas que coagulan en el interior de la historia, que producen también la historia. Entonces, la verdad es que yo creo que sería impensable cualquier historia de nuestro país, de América Latina, del mundo, sin esa relación profunda entre mundo de ideas, acción, ida y vuelta, ida y vuelta que van construyendo reflexiones. Todas las palabras que pronunciamos son hijas de otras palabras, de otras escrituras. Incluso la de aquellos que piensan que sólo pensaron autóctonamente. La autoctonía también es cosmopolita es hija de pensamientos construidos del otro lado del océano. Pero esos pensamientos, cuando entraron en estas regiones tumultuosas y calientes, se convirtieron en otras cosas. Entonces, para nosotros, eh, pensar y hacer en determinados momentos se conjugan. Pero hay otras épocas, que son épocas de soledad. Hay épocas en los que algunos pensadores, muy pocos, piensan contracorriente, aislados, absolutamente soledad. ...fuera de lo que es el canon de su época... ...épocas que lo único que quieren es la, la pura acción... ...la pura acción... ...y lo que esas épocas generan y necesitan... ...es la interrupción reflexiva... ...la puesta en cuestión de acciones absolutamente delirantes... ...y hay momentos en que el pensamiento... ...tiene que volverse sobre sí mismo... ...para pensar el desierto de una época... ...no todas las épocas son pletóricas... Por eso aprovechemos este momento argentino, que no es uno de los tantos momentos de nuestro, de, de nuestro país. Es un momento muy particular, muy especial, muy desafiante y en riesgo. En riesgo. Cuando pasan cosas importantes en una sociedad, esas cosas también están en riesgo. Cuando no pasa nada, no hay riesgo. Y por eso, por eso no hay pensamiento intenso, pensamiento de profundidad, sino pensamiento de resistencia, pensamiento clandestino, hay pensamiento de guardianes, quienes guardan para otras generaciones lo que su propio tiempo no puede poner en discusión de la época. Esta es una época que ha logrado algo interesante, mezclar las tradiciones, las ideas, las corrientes que hoy se resignifican. Hoy hablar de peronismo, hablar de América Latina, hablar de Estado, de igualdad, de emancipación, de ilustración, significa algo muy distinto a cómo se lo podía encarar en los años noventa. Y esto es una es digno de celebrarse que podamos discutir la Revolución de Mayo discutiendo el liberalismo, discutiendo también las tradiciones clericales, conservadoras y discutiendo también la metamorfosis de las ideas ilustradas en tradiciones anarquistas, socialistas, comunistas y también en esa fusión de tradición popular y tradición republicana. Todo eso está en discusión y festejemos que hoy podamos discutir eso ya no solo como un oficio de eruditos como un oficio de historiadores, como un oficio de intelectuales que yendo a contracorriente están de alguna manera fuera de la escena de la historia, sino que bueno que estemos en el interior de la historia para pensarnos sin prejuicios y sobre todo para seguir soñando un país más justo.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 empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino ni explican por cual camino llegamos a ser despensa ni enseñan porque avergüenza a veces ser argentino hablan del ornito rico, de Grecia y de las cruzadas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 gran idea la de Jorge Marcial y la de tirar la, el pensamiento de don Arturo Jaureche en tiempo de milonga. Si no sabés cómo se llama esto es así hablaba don Jaureche para buscarlo y para atesorarlo, para volver a escucharlo en momentos donde la oscuridad parece que la noche será eterna. Pero nos seguimos presentando, seguimos hablando de pensamiento nacional. En realidad. Convocamos a un montón de tipos que nos dan una mano desde la historia, desde el pasado. Y por supuesto, ¿cómo no ir hasta don Enrique Santos de Yépolo que aquellas casi cuarenta noches por Radio del Estado que simbolizaban esa pelea entre él y Mordisquito? No, no, no, sea honrado, Mordisquito. Vos dirás que no, pero los hechos están diciendo que sí. ¿Y por qué las mujeres no podían intervenir como nosotros... ...no en la politiquería del enjuague... ...sino en la política de un país que se salva... ...y de una nacionalidad que vuelve a ser pie Enrique Santo dice Polo. La vida sigue, mordisquito... ...pero todo evoluciona... ...si hasta el dolor y el amor evolucionan... ...no podemos aferrarnos... ...a las viejas costumbres y a los viejos defectos... ...con la terca perseverancia del gato de la casa... ...que está en ruinas... ...y sigue metido en las ruinas... ...y no... Ahora las cosas han cambiado. Ahora las mujeres tienen tanta dignidad cívica como los hombres. Y claro, ¿por qué no iban a tenerla? piensa un poco. Revisá la historia, mordisquito, y a la sombra del héroe encontrarás siempre el impulso y la fortaleza que nacían en la mujer querida. Tantas hubo y tantas conocés. Sí, claro que entonces el mundo... ...avanzaba de una manera más cautelosa... ...el progreso no volteaba ese montón de barreras sin sentido... ...y la función femenina era simplemente tutelar... ...tender la mesa... ...preparar el ladrillo caliente envuelto en la pañoleta... ...o hervir la manteca en el vino para cortar un refrío... ...función irreemplazable, imagínate... ...la función doméstica y reposada de tu madre o de la mía... ...mujeres sencillas... ...que actuaron sencillamente en la época de la sencillez pero hemos evolucionado, mordijito y si vos aceptaste que la mujer saliera a la calle para ponerle el hombro a tu iniciativa y para trabajar con vos y como vos eh, si aceptaste el esfuerzo al mismo tiempo heroico y risueño de la mujer trabajadora y consideraste su actitud como un deber ¿por qué al que cumple un deber le vas a negar un derecho? y no, no, no se lo podés negar es eh, claro que no ¿O qué querías? Que la mujer fuese igual a vos en el momento de la fatiga y que fuera menos que vos en el instante de la recompensa. Y no, y no se puede. Mira, desde hace muchos años, no sé cuánto, digamos 30 40 la magnífica mujer argentina, las nietas de aquellas abuelas criollas que ayudaron a escribir la historia, tu mujer o tu hermana, tenían pleno derecho a intervenir en los destinos del país estaban capacitadas para disfrutar los instantes felices de una patria o para mejorar los instantes complicados y recién ahora, fíjate recién ahora la inteligencia y el cariño con que te construyen esta Argentina nueva dignifican a la mujer y la colocan para siempre en el plano de los protagonistas y está bien así debe ser porque no podemos vivir absurdamente en la, la estropeada casa vacía amor disquito en el fervor tremendo que las mujeres han demostrado en los últimos años de reconquista apasionada. Pensá en las obras enormes que una mujer sola, una sola mujer ha hecho para tu patria. Y frente a esas obras monumentales, es posible que no comprendas todavía qué derechos le asisten a las compañeras de tu nacionalidad. Y no, a mí no me lo podés contar, que no lo comprende Vos dejá el pasado ya está en la percha... ...colgado junto a un montón de desencanto. Pero pensá que si ahora la mujer... ...y las mujeres se lanzan alegremente... ...lealmente a la función cívica... ...es porque hay una nueva fuerza que las empuja. Y vos no podés mantenerte al margen de estas verdades que te digo... ...y que te las digo porque me las enseñaron ellas... ...con su ejemplo claro y valeroso. Vamos, mordiquito, deja el gato... y sí, deja, deja que el gato se pasee maullando sobre los escombros entraba valientemente en esta época llena de momentos flamantes... ...de justicia y de claridad. La patria de los unitarios no estuvo en la tierra... ...ni en la historia, ni en los hombres. Era la libertad, la humanidad, la constitución, la civilización... ...valores universales. Libertad para pocos, humanidad que no se extendía a los enemigos... Constitución destinada a no regir nunca. Civilización foránea. La patria compatible con el dominio extranjero que encontramos en todas las colonias. Firmado José María Rosa. este bloque donde Digépolo y Mordisquito aquella previa de las elecciones presidenciales de 1951 fueron el eje para seguir presentando lo sustancial de la matriz periodística de palabra nacional Viaje Secreto Santelmo Lange un grupo rosarino que hace tango electrónico y que se conoce muy poco acá en la ciudad de Buenos Aires y que la verdad son de lo mejorcito de, del rubro en el siglo 21. Vamos a cerrar esto de presentarnos con bloques de pensamiento nacional... ...a través de uno que arranca con José Pablo Feynman. Es una especie de síntesis y de recorrido histórico... ...desde la generación del 80 en adelante... ...para ver cómo esos tipos que construyeron supuestamente... ...a la nación, a la institucionalización de la nación... ...a partir de la constitución de 1853... ...derrotado Rosas en 1852... Lo hicieron de la mano del positivismo. ¿Pero qué era para ellos el positivismo? Bueno, más de lo que se hizo no se puede hacer. No se puede tocar el status quo. Nace el conservadurismo como hijo del positivismo. Así como no se puede hacer nada más, ¿qué va a ser? Si naciste pobre, te tocó eso y es un designio divino. Lo que te marca la generación del 80 es que básicamente va a nacer un país destinado... ...a conservar los privilegios del capital... ...por encima de los derechos colectivos. Último tramo para seguir presentándonos... ...en esto que es Palabra Nacional por Radio H... ...los viernes de 14 a 17... ...y arrancamos de la mano de José Pablo Feynman. El positivismo tiene como tarea fundamental... ...justificar el orden establecido. ¿Por qué? José Pablo Feynman. Porque el positivismo... Es una filosofía que dice, lo que es, es. Los hechos son lo que son y no pueden ser otra cosa. Si lo que es, es. Y si los hechos son lo que son, quiere decir que nada puede cambiar. En consecuencia, la generación del 80 adopta la filosofía positivista. Porque cuando una clase social llega a la plenitud de su dominio sobre las otras, congela la historia. Los privilegios comenzaron a quebrarse a fines del siglo 19 con el radicalismo intransigente de Leandro Alem. ¿Quiénes son estos sabios economistas? Muy sabios en la economía privada para enriquecerse ellos. Algo habrán hecho. Discurso de Alem del 13 de abril de 1890. Pero en cuanto a las finanzas públicas la ven a la desastrosa situación a que nos han traído privilegios que siguieron amenazados desde la primera década del siglo 20 con la llegada del irigoyerismo a la Casa Rosada. Para simplificar, en la Argentina se los llama la oligarquía. Estos señores de galerita y guantes blancos, con una permanente expresión de ironía y superioridad en el rostro, viven un poco en sus estancias y otro poco en los palacetes que se han construido en Buenos Aires. La república perdida. No saben bien si son europeos o argentinos. Estas son palabras de Victoria Ocampo, uno de los productos más espléndidos de la oligarquía. En Europa éramos exiliados argentinos, y en la Argentina... Éramos exiliados europeos. La verdad es que los aristócratas argentinos, a pesar de sus pretensiones, no poseen una larga prosapia ni un origen ilustre. Detrás de sus modales europeos puede adivinarse el vaho de la bosta de vaca con que se habían impregnado sus abuelos tras amasar una rápida riqueza en los campos y las estancias. En realidad, la fuente de su fuerza reside en la alianza anudada con un poder imperial lejano y omnipotente. Ese poder estaba sólidamente establecido en tierras argentinas desde hacía más de un siglo. Esta alianza entre la oligarquía criolla y los ingleses tenía bases sólidas. La Argentina vendía a los británicos sus cueros, lanas, y carnes congeladas. Los británicos vendían a la Argentina sus productos industriales, algunos de los cuales se obtenían precisamente a partir de las materias primas argentinas. Por supuesto, una bufanda siempre es más cara que la lana con que está tejida. Por añadidura, el imperio a través de sus súbditos controlaba grandes compañías, bancos, establecimientos rurales. Por supuesto, los ferrocarriles, a los que había ayudado a construir para que llevaran hacia el puerto de Buenos Aires las carnes y los cereales que debían, a su vez, enviarse al exterior. Buena alianza. Otros intelectuales, cultores de otra corriente de pensamiento, se aferraron a los cuarteles para terminar con la chusma radical. Ha sonado... Otra vez, especial de Telefe. la Hora de la Espada. Así como esta, yo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, la independencia, hará el orden necesario. Implantará la jerarquía indispensable de la democracia malogrado fatalmente derivada porque esa es su consecuencia natural hacia la demagogia y el socialismo el ejército es la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta ante la disolución demagógica después el fraude patriótico después la década infame después el pacto Roca-Runzimán Y más tarde, la respuesta de la patria sublevada. ¡Compañeros trabajadores! Juan Domingo Perón En una hora de lucha me llamasteis el primer trabajador argentino. yo estoy demostrando con mi conducta que día a día iré honrando esta ya honrosa designación que me diste. Por eso, con gran orgullo, os llamo, compañeros, a la ausencia de nuestros tiempos y no como los antiguos demagogos que llamaron al pueblo, compañeros, para medrar con la función pública sin... que medraron con la función pública sin haber hecho nada ¡Por el pueblo al que ellos se sumaron para despojarlo! Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo. Inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fagina, porque acudían directamente desde cada una de sus fábricas y talleres. Frente a mis ojos desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas, todas cubiertas de pringres, de resto de brea, de grasa, de aceite. Llegaban cantando y vociferando, unidos en una sola fe. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Era... ...era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba... ...como asoman las épocas pretéritas de la tierra... ...en la conmoción del terremoto. Éramos brisnas de multitud... ...y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros... ...y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido... Durante muchos años, estaba allí, presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan, que inician sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente, como nunca creí verlo. Firmado Raúl Escalabrini Ortiz porquería el diccionario golpista reforzó sus páginas en 1955 primero en julio después en septiembre el manual de estilo moldeó el perfil reaccionario que aún sobrevive las indefensas víctimas de los trágicos acontecimientos golpe de estado septiembre de 1955 fueron luego utilizadas para agitar aún más el eslogan sistemático de la mentira y la preparación y encender luego la sacrílega hoguera de los templos pero la advertencia ya estaba dada un frío de muerte y desolación cubrió el alma de la ciudad y el pueblo comprendió que había una oscura fuerza entronizada en el poder y vislumbró las terribles perspectivas del futuro bajo un régimen de fuerza, sojuzgamiento y violencia que no quería escuchar el clamor de libertad de los oprimidos. el mos que quieren decir el sol nos brilla y canta alimentando historias para vivir desde su corazón el monte no está lejos se me arrima Como un nido gigante Como una sombra verde Que ilumina Canción de fuego Que no se apaga nunca Hay cosas irrompibles todavía Hay cosas irrompibles todavía Como la luna Canción de fuego Que no se apaga nunca Hay cosas irrompibles todavía Como la lluvia invisibles protegen la verdad de la mentira la música de siempre un soplo de la infancia nos habita corazón musiquero los sueños han prendidos con la vida Canción de fuego Que no se apaga nunca Hay cosas irrompibles todavía Como la luna Canción de fuego No se apaga nunca, hay cosas generosas todavía, como la lluvia. final de este bloque, Canción de Fuego, con esa sociedad perfecta entre Julio Lacarra y León Gieco. Hacía mucho que Julio Lacarra no grababa y volvió con un trabajo repleto de amigos, viejas y nuevas canciones. Canción de Fuego y esa letra que utiliza como metáfora para decirte que todavía las cosas no están perdidas, ni mucho menos que hay cosas irrompibles todavía. Y entonces vale la pena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 Todas las sociedades tienen silencio. Tienen silencio. Por causas o por azar. Pero todos los pueblos tienen, tienen, voz tienen voz propia. voz propia. Y el silencio... El silencio siempre es ausencia de sonido. El, el silencio, silencio es no, no tener dónde gritar. gritar. Es la evidencia más cruda de es la ausencia. la evidencia más cruda de la ausencia. Como, Como la le pasa a, H. a H. Fin de espacio, fin de espacio publicitario. publicitario. Radio H. Si por ahí te estás preguntando el origen del sonido de una de las dos cortinas que estamos usando, hay un tema del último disco de la Vidú, que se llama Julián. La Vidú es una orquesta típica que nació en Florencio Varela, fruto de la Escuela Popular de Música de Avellaneda. Hay un, un tipo que es el enorme culpable, y se llama Mederos, que es uno de los profes más importantes que ha tenido la histórica Escuela Popular de Música de Avellaneda, o de Música Popular de Avellaneda. Porque Medero se levantó un día eh, diciendo que le faltaba algo a la derecha y algo a la izquierda, y que eran dos bandoneones. Le faltaba la línea de bandoneones de una orquesta típica. Y armó la propia dentro de la Escuela Popular. Y entonces estos pibes dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no armar una orquesta típica? Y la vas a ver a la Vidú cantando con la voz de Facundo Radice marcando de alguna manera este nuevo tiempo, este nuevo sonido. Vamos con esa cortina y de paso te cuento cómo sigue el programa. Pero escuchá que hay un ensamble entre pasado y presente perfecto en una orquesta típica que te reitero, nació en el corazón de Florencio Varela. El se llama Julián... ...y es de Lapidú... ...pero te cuento cómo seguimos... ...mañana vamos a estar presentando... ...en la sala Julio Alperín Dongui... ...en la Feria del Libro en la Rural... ...Tribunas sin Pueblo... ...Vuelta Olímpica en Orsay... ...del país neoliberal... ...se trata de un libro... ...que hace una mixtura... ...entre deporte y política... ...a 40 años... ...del Mundial 78... ...con muchos puentes en el presente. Muchísimos en materia económica y también con algunos datos políticos que repiten nombres, apellidos. Vamos a meternos en un mundo de sonidos que de alguna forma te va a contar de qué se trata Tribunas sin Pueblo. Y en esa mezcla de historias grandes de o de historias chicas que hacen a la historia grande, hay muchísimas de esas que pasaron al olvido 40 años después. Y este bloque arranca con uno que tiene como protagonista, aunque te parezca mentira, nada más y nada menos, que Astor Piazzolla. Quizás en lo que debe haber sido la página más vergonzante de su historia, aquel disco en honor, en homenaje al Mundial 78, que la verdad había quedado tan bien ...que el tipo lo que hizo dos años después... ...fue cambiarle los nombres a los temas... ...cambiarle el título al álbum... ...y sacarlo otra vez... ...porque, claro... ...ese París donde él vivía... ...había sido... ...error de cálculo en el arranque de Piazzolla... ...el eje de, del mal... ...en cuanto a la campaña anti-argentina... ...ahí había nacido el COBA, los comités... ...que se oponían al Mundial 78... ...Francia... ...con 22 desaparecidos en el 78... Había puesto el grito en el cielo, te puedo nombrar, de la, desde las monjas francesas hasta el caso Yves Domer, como los más importantes de los desaparecidos franceses en la Argentina. o Longueville, uno de los dos sacerdotes que son asesinados y que trabajaban bajo el ala de Monseñor Angelelli. Es más, Angelelli lo matan en la ruta cuando vuelve del entierro de esos dos este, curitas franceses. ...que trabajaban de la mano de la opción por los pobres... ...y, y de la teología de la liberación o de los curas del, del tercer mundo. Bueno, bloque que te va a contar lo que vamos a hacer mañana en La Rural... ...a partir de las 21, nada más y nada menos que con Víctor Hugo Morales en la mesa... ...y con Ezequiel Fernández Mur, una, un equipazo. Uno va a estar ahí solamente para para escucharlos y hablar un poquitito del libro... Tribunas sin pueblo, mañana lo presentamos en la Feria del Libro, otra vez editados por Coligüe, a quien estamos eternamente agradecidos. El capítulo negro de la carrera de Astor Piazzolla fue el disco que le dedicó al Mundial 78 un trabajo al que Europa y fundamentalmente Francia le dieron la espalda En 1980 Astor enmascaró aquel viejo y vergonzoso trabajo y lo reeditó como Chador Por supuesto fue necesario cambiar también los nombres de los temas Thriller por Mundial 78 Panic por Marcación fue rebautizado como Tango Fiber. Gambeta Pasó a llamarse Chalora. el nombre de Buenos Aires. Corner se transformó en Millong Street. campeón fue tan goloso fines de 1974, 20 ciudadanos franceses que habían vivido en Buenos Aires crearon un comité de solidaridad con la lucha del pueblo argentino. El trabajo estaba liderado por el periodista François Guest, que había vivido en Buenos Aires entre 1972 y 1974. Después trabajaron sobre el mundial y crearon el comité organizador del boicot a la Argentina el COBA defendía el espíritu de los Juegos Olímpicos modernos de Baron Pierre de Coubertin, o sea, impedir que un evento deportivo de carácter mundial sea aprovechado políticamente. Lograr un paralelo entre lo que iba a pasar en la Argentina con los Juegos Hitlerianos de Berlín en 1936 fue el primer éxito de la campaña del público y con el empuje de cada hombre Argentina tiene que superar este mal momento, para la pelota para Gallego, ataca Argentina, Gallego lo busca Kempe, Kempe va cruzando línea central, avanza Kempe, lo está buscando por derecha Riles, carga Riles, se acerca Nadia, juega para Luque, busca el arco, tiró, gol, gol, pero la mayoría del pueblo francés finalmente se sumó cuando entendió que su equipo tenía que viajar al país de la dictadura que había convertido en desaparecidos a 22 compatriotas ¡Argentino! ¡Lujete de fuera del área media altura! a comienzos de 1978 ya existían más de 200 filiales del grupo en el territorio francés todas ...con conexiones en Alemania Federal... ...Holanda y Suecia. Se largaron campañas publicitarias... ...en los medios y en vía pública... dieron conferencias, armaron debates... ...y editaron en dos oportunidades... ...con una venta de 100.000 ejemplares... ...una imitación irónica... De, ...de Equip. Desde esas páginas... ...y con el lema... ...no al fútbol, al lado de los campos de concentración... ...el Comité dio uno de los golpes... ...más fuertes... ...a los sectores que hasta ese momento eran indiferentes la selección argentina comenzó su trabajo con algunos eslogan entre ellos dos frases que fueron fundamentales uno decía de la única manera que podemos jugar bien es jugar limpio eso significaba mucho más allá del espectáculo en sí sino jugar limpio con la pasión popular y en la profunda defensa de este espectáculo y la otra era la selección será de todos o no será de nadie Para lograr que la selección fuese de todos, había que establecer una corriente afectiva entre nuestros jugadores y nuestro pueblo. Había que ser algo así como embajador argentino en nuestro propio país. En febrero de 1978, el arzobispo de París, el Cardenal Martí, se negó a oficiar misa en la Catedral de Notre Dame para conmemorar el Bicentenario del Nacimiento del General San Martín.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 La conmemoración del general San Martín es, en la Argentina, un legítimo sentimiento popular. Pero en París, hoy, constituye una iniciativa de la embajada, es decir, de las actuales autoridades argentinas. Es precisamente de esas autoridades que las familias francesas, así como otras en otros países, esperan explicaciones sobre la suerte corrida por sus parientes desaparecidos. ...estaba a cargo de la política internacional y tenía muy buena relación con los franceses... ...Fernando Baca Narvaja... Eh, ...Macera llega a presentarle al presidente en ese momento este de Francia, a Gicard Stein, ...un listado de compañeros nuestros que estaban denunciados como desaparecidos... ...por los organismos de derechos humanos, viviendo en Francia y en Italia... ...es decir, llega a sacar estos compañeros que estaban en la Escuela Mecánica de la Armada los instala en Europa, en departamentos, y le muestra la lista a Giscard Stein para que los servicios franceses detecten de que en realidad los desaparecidos eran un gran invento nuestro, que los desaparecidos eran combatientes que habían abandonado la lucha y que por temor a las represalias de la organización se escondían y se clandestinizaban en Europa, ¿no? Ante lo que se llamaba en Buenos Aires la campaña anti-argentina, Macera ideó el Centro Piloto de Información más conocido como el Centro Piloto de París. Altos oficiales de la Armada habían creado una suerte de embajada paralela. Publicaban solicitadas, se infiltraban en los grupos de exiliados argentinos y fraguaban cartas de Madres de Plaza de Mayo. En realidad el trabajo del Centro Piloto de París también era un trabajo de infiltración, ...o sea, el, la caída de las monjas francesas... ...tiene que ver con esa infiltración que hace Astiz... ...que es conocida nacional e internacionalmente... Fernando Baca ...y también con una este, operación de aniquilamiento... ...todos sabían que yo estaba en Francia... ...me movía más en Francia y en Italia en esos momentos... ...y mandan, entre otros, este, a este oficial Pernía eh, ...que fue el compañero mío del Liceo Militar... ...que conocía, obviamente, mis movimientos... ...con un objetivo ya de, de, de, de una emboscada militar, o sea, este hay una acción de propaganda este política, hay una acción de eh, desvirtuar el, la, el nombre y el tema de los desaparecidos... ...y desvirtuar la acción de denuncia de derechos humanos, y hay una acción claramente militar de aniquilamiento. Argentina gastó 720 millones de dólares en la organización del Mundial 78. Cuatro veces más... ...que España 82. ya hay un número exacto de cuál ha sido la inversión... ...que la Argentina ha realizado en forma total... ...para la realización del Mundial en 1968. Este tema lo vamos a tratar recién, yo vuelvo a repetir... ...que la Argentina no ha hecho eh, inversiones eh, especialmente para el Mundial. Lo he hecho constantemente, la Argentina ha... ha ...con lo hicimos, que que La pelea entre el Ejército y la Armada... ...quedó absolutamente en la superficie... ...con el primer número de Somos de febrero de 1978. Allí estaba la pelea del secretario de Hacienda... ...Juan Alemán y el titular de lean 78... ...el General Merlo. ¿Es mal negocio el Mundial? Se preguntaba la revista de Atlántida... ...que respondía, por supuesto, al ejército. Según el secretario de Hacienda, Juan Alemán... ...la inversión de 700 millones en el torneo acentuará la inflación en la Argentina el general Merlo presidente de LEAM 78 tiene otra visión del problema y asegura que se trata de una decisión política de la junta militar pero ¿conviene realmente al país? ¿qué pasó económicamente con los mundiales de México y Alemania? ¿Argentina debió declinar la responsabilidad en 1976? ¿por qué no lo hizo? ¿Qué se puede hacer en el país con 700 millones de dólares? ¿Cambiaremos la imagen argentina en el exterior con la realización del Mundial o por el contrario, demostraremos falta de adecuación a la realidad? se abraza, se mueve el palco de la prensa es impresionante, inenarrable no se puede describir con palabras lo que estamos viviendo se tira encima uno con otro Argentina finaliza cuando Leopoldo Jacinto Luque convirtió el cuarto gol en Argentina-Perú, o sea el del pasaporte a la final con Holanda, una bomba estalló en la casa de Juan Alemán, un comando de la Armada se estaba tomando revancha del secretario de Hacienda. Esto es una gran alegría y un gran triunfo. Y lo que es más importante, hemos ganado un partido y vamos a llegar a la final. Martínez de hemos ganado un partido mucho más importante todavía, que es mostrar lo que puede llegar a lograr un país que se propone hacer algo bien, la organización del campeonato y ganar. Y esto es un partido que van a jugar todos los argentinos de adelante, todos juntos. No solo el gobierno, son todas las habitantes del país que juegan el partido. Señor Ministro, ¿usted cree que esto no solamente va a servir para el exterior, sino para dentro del país también? Mucho más importante para dentro del país, porque nos va a dar un sentido de lo que podemos hacer los argentinos cuando nos lo proponemos. Muchas gracias. El Mundial en realidad, este como bien... Como bien decía este, la película de Renan, fue la fiesta de todos, ¿no? Esto es, esto es tremendo. De todos los que se subieron al carro de la dictadura, que no fueron pocos. Este, Eduardo Anguita. Digamos, la dictadura, mayo-junio del 78, después de pasar una etapa de, de profundo terror por parte del pueblo, había generado un tipo de conciencia perversa que... Eh, la operación era cuando uno se siente al lado del enemigo y le sonríe cree que tiene la vida garantizada entonces esto a nivel del efecto de masa ya lo habían probado los regímenes nazis y fascistas ¿no? esto es lo que esto es lo que fue y por eso la señora Ernestina herrera de noble dueña de clarín estaba con tapado de arminio al lado del general videla con sobre todo ¿no? entonces, el mundial no fue no fue solamente una operación de, de algunos represores, fue, este, bueno, no sé, Félix Luna, que fue quizás uno de los historiadores que, que veía con más simpatía el proceso de transición al camporismo, Félix Luna en la película de Renan, este, habla loas de, de lo que estaba pasando en la Argentina de entonces, ¿no? Esta multitud de delirantes, limpias, unánimes, es lo más parecido que he visto en mi vida a un pueblo maduro, realizado vibrando con un sentimiento común, sin que nadie se sienta derrotado o marginado, y tal vez por primera vez en este país, sin que la alegría de algunos signifique la tristeza de otros. Néstor sábado ha ido a, la... a verlo a Videla a la Casa de Gobierno junto con Borges, en fin. no no El, el Mundial llegó después de, de una cantidad de acumulación de adhesiones, muy grande, este, de modo que yo creo que en realidad las internas en las Fuerzas Armadas son absolutamente secundarias, creo que la gran enseñanza del mundial es que la sociedad argentina había retrocedido quizás a niveles anteriores a la década infame o anteriores a la de Isabel Peña, ¿no? este, yo creo que, que el nivel de, de regresión Fue tan grande y tan vergonzoso que eh, por más que ahora se pueden publicar muchas cosas desnudando lo que fue el nivel de traición y de retroceso del pueblo, cuesta mucho mirarse al espejo y reconocer el nivel de bajeza de la sociedad. ¿no? Y bueno, y una sociedad que, que no quiere ver su bajeza tiene que esperar dos o tres generaciones para, para volver a recuperar la dignidad. ¿Quién de nosotros no gritó con todo el alma, con todo el corazón, este grito? ¡Ale, La fiesta de todos ¿Cómo quedamos ahora en la zona? Eh, vacío, Argentina a tres puntos, año dos, pero afuera, estamos bien Y claro que estamos bien Mantenemos la chance ¿Qué chance? Petizo, no tenemos ninguna chance de Película de 1979 900... 900... no, tiene... Dirección afauna, ¿no? tiene Sergio Renano La Argentina era un país con 25 millones de directores tele Marta Lynch Y hasta nosotras que vimos sentido en un principio el mundial Como una calamidad Teníamos nuestras propias ideas acerca de la formación del seleccionado nacional Porque en muchas casas del país Enrique Macaya Márquez Había un padre, un tío que no olvidaban los viejos colores de la lejana patria. Esta fue nuestra fiesta, nuestra mejor fiesta, Luis porque fue la fiesta de todas. Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Mundial 78 Va a tirar Pasarela Pide pelota larga Josemar. 700 millones de dólares Lacoste, avalanche Menotti 6 a 0, Macera, Firmenich El gauchito de García Ferré Tempes El general Actis, Elena Holmer López Rega, Videla, Centro Piloto de París Pasarela, Esma, y Kissinger, Holanda Madres de Plaza de Mayo, Panseri, El general Merlox amarillo sol sobre mi frente el hijo azul que prospera en tu vientre la vida se detuvo hace tiempo y de repente Mienten la sonrisa de la adolescencia pretensiones de los pretendientes miente el feliz reflejo en el espejo de alguna gente miente quien dice que no es urgente porque el fantasma del hambre se aparece en entre mi gente y no me puedo enderezar y estoy parado nací para trabajar nací para trabajar y no hay trabajo Mienten Esa agonía Sobre mi pecho verde La mala racha De un hombre valiente Las cuatro puñaladas De esos cuatro delincuentes Mienten Yo te iba a dar lo que tú me pidieses, que no soy yo quien merece perderte. Con lo que te busca amor mío, no me dejes mi mienten que nadie se llama engañón ha marcado la baraja y me han robado la suerte y no me puedo enderezar y estoy parado nací para trabajar Nací para trabajar y no hay trabajo. ¿Cuántos disparadores, cuántas cosas...? Uno tiene ganas de contar después de escuchar esta enorme versión de Mienten, ese temazo de Roque Narvaja en la voz de Luis Filippelli y de Juan Carlos Baglietto. Vos seguramente conociste Mienten a través de Baglietto si antes no habías pasado por Roque Narvaja. Pero lo primero que hay que decir, en este sentido los sonidos radiales siempre sirven para Recordar o para descubrir, depende de lo que diga el número de tu DNI, creo que Narvaja venía de aquello de la joven guardia y el extraño del pelo largo. Un pibe que se había encontrado con la fama de golpe a través de ese beat que lo paseaba por por los discos de Sotanovito de, Sotano de Alta Tensión o de Música en Libertad y que de la noche a la mañana dijo basta, se acabó. Y metió en 1972 un viejo lomplei de vinilo que se llamaba Octubre Mes de Cambios. Y era un giro de 180 grados en su historia. El que dio una mano muy grande fue Lito Nevia, que tuvo mucho que ver con la construcción de Octubre Mes de Cambios. Pero el pibe que venía de la joven guardia, el pibe que venía del extraño del pelo largo de la noche a la mañana, le cantaba el Che, le cantaba a Camilo Cienfuegos, le cantaba a los grupos revolucionarios de principios de los 70, le cantaba a Pujols, ¿qué dice yo? A Pujols. Le, le cantaba a los primeros muertos, a los primeros mártires de los grupos revolucionarios de principios de los 70. Octubre, mes de cambio. Bueno, Lito también venía a de dejar la balsa, él también estaba... En un proceso de cambio Se había hecho con Domingo Cura Un disco que es el posterior El primero de su carrera solista Posterior a todo lo que había significado Para él la balsa Último disco de la balsa Ya muy rockeado por la incorporación De la guitarra de Papo Bueno, cuántas cosas a veces hay Para contar cuando suena un disparador De esta naturaleza Ahora, Luis Filippelli Y Baglietto juntos Una mixtura Fantástica Luis, todavía lo, lo escuchás en alguna de sus presentaciones o en este disco que debe tener dos o tres años, pero viene de un recuerdo de mi infancia. Luis gana un concurso de grandes valores del tango, siendo un joven de una voz que no daba para ese tango recio y macho y que sin embargo encontró su lugar. Claro que encontró su lugar. Luis Filippelli, Baglietto, mienten de Roque Narvaja. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Teatro Alejo. ¿eh? Hoy acusan de traidores a los que quieren discutir la Argentina sin resignar independencia económica, soberanía política y amplitud de derechos. Los que defienden el privilegio, los que defienden el derecho de acumulación de los dueños de la pelota, castigando a los que imaginan el futuro del país sin archivar los datos fundacionales que figuran en la partida de nacimiento de la Unión Cívica Radical, son los que por ahora ganaron la partida. El campo nacional y popular siempre fue una avenida de límites muy anchos, de fronteras generosas. Sin embargo, y a pesar de su capacidad de contención social, nunca ofreció un centímetro cuadrado para los que tienen la costumbre de plantarse fuerte ante los débiles, para los que defienden privilegios por encima de derechos o para los que subordinan los intereses nacionales a las órdenes y necesidades de los países centrales. La historia de los que marcharon y marchan ocultos en las mayorías populares cabalgando en caballos de Troya, la verdad que no es nueva. Pero a partir del nacimiento del peronismo se aceleraron las contradicciones propias y ajenas. Los invito a un viaje. Nos vamos a diciembre de 1947. Los radicales de Forja visitaron a Perón para saber si la revolución que proponía era de carne y hueso. Y los que se habían adueñado de la boina blanca para ofrecerle su historia y sus sueños a la Unión Democrática de Braden, resulta que decidieron expulsarlos. 1947. Homero mansi El nuevo presidente enunció sus planes al país y el organismo renovador llevó su conmoción a todos los sectores de la vida nacional. Debemos aclarar honradamente que gran parte de la concepción revolucionaria no sólo coincide con los grandes enunciados del radicalismo, sino que proviene de él. Por ello, no queremos compartir la postura de oposición sistemática y recalcitrante asumida por el Comando Radical y por el Bloque de Diputados Nacionales del Radicalismo. La revolución tal vez no necesiten los votos de sus diputados, ni nuestra opinión, puesto que poseen mayorías propias, pero nosotros necesitamos que la Unión Cívica Radical no caiga por un peligroso juego de oposición antiperonista en un campo reaccionario y anti radical Por eso fuimos a entrevistar y a conocer el pensamiento del presidente Perón, y por eso declaramos que lucharíamos para que el partido se convirtiera en el reaseguro de la salvación moral y material del hombre argentino, de la ciudadanía y de nuestro patrimonio. Palabras de diciembre de 1947 que muy bien pudieron haber sido pronunciadas en abril de 2015. Algunos de los postulados revolucionarios del peronismo no solo coinciden con el radicalismo, sino que provienen de él, decía mansi ...basta de oposición sistemática y recalcitrante. La pelea que nació en el 55 después de las bombas y los fusilamientos... ...consiguió que casi 20 años después... ...muchas, muchísimas de las diferencias entre partidos que, había nacido, que habían nacido para lo mismo... ...quedaran archivadas. Liberación o dependencia había dejado de ser una opción. La discusión que sobrevivía entonces... Era como cómo el pueblo iba a terminar con el antipueblo. Pero después del terrorismo de Estado nada fue igual. El proyecto colectivo quedó difuso, poco claro. Lo arrinconaron a sangre y fuego y el miedo terminó con las utopías de todos para dar paso a la salvación individual. Pasaron más de 31 años de aquel irrepetible 10 de diciembre del 83 y el sistema rompió. ...por suerte goza de muy buena salud... ...está... ...más vivo que nunca... ...no obstante... ...para terminar de convertirlo formal en real... ...aún resta la batalla final contra las corporaciones y... ...es una pelea imposible de dar... ...con la antinomia peronismo-antiperonismo en el bolsillo... ...Homero Manzi, 1947... ...entendemos que la política no es un torneo deportivo donde siempre se baja a la arena para derrotar al adversario cuando en política el adversario ocasional o permanente puede dar cumplimiento a los mismos principios a que nosotros aspiramos, solo cabe secundar e impulsar, impulsar su realización, de lo contrario estaríamos bregando por hegemonías meramente individuales que solo interesan a las personas pero que son ajenas al destino de los pueblos Perón es el reconductor de la obra inconclusa de Hipólito Yrigoyen. Mientras siga siendo así y nosotros continuemos creyéndolo, seremos solidarios con la causa de su revolución, que es esencialmente nuestra propia causa. Para ello no tenemos por qué abdicar de nuestro radicalismo, ni por qué sumarnos al movimiento peronista. Perón como continuador de la obra inconclusa de Yrigoyen. Acompañar al peronismo sin dejar de ser radicales, decía mansi La derecha que ya no puede soñar con los golpes de Estado que dictaba el manual de estilo que reinó en el siglo 20 y hoy reemplaza aquel rol que tenía en la caída de políticas populares operando como vocera de los poderes fácticos, lagura en las sombras. La amnesia con la que se automedicaron los que buscan herar las mayorías defendiendo las minorías, les impide recordar el sueño alfonsinista del tercer movimiento histórico y les impide también recordar la concertación plural que propuso el kinderismo. Y desde un republicanismo bobo, acusan de no querer dialogar a los que no quieren pactar con sus reglas de juego. Anotá, la expulsión de María Lozada ex presidenta del Comité Provincial de Misiones y la segura sanción a Leopoldo Moró y compañía pretende ser ejemplificadora pretende desheredar a todos los que se animen a lo mismo a todos los que pretendan acercarse a cierto perfume revolucionario pretenden desconocer para siempre a los que pretendan la toma del poder Homero mansi 1947 Cuando entendamos que la orientación fundamental está en peligro de desviación trataremos de seguir la empresa revolucionaria que él ha sabido concretar en este momento para lo cual contaremos con una conciencia acreditada por el sacrificio y el renunciamiento que implica esta nuestra adhesión. Quienes procedan en contrario y emprendan la senda antirrevolucionaria aunque sea empujados por ambiciones políticas, corren el riesgo de encontrarse al lado de lo que ahora combaten y lo que ahora combaten en un día mal alado, dejase de ser revolucionario Esta posición así confesada y esclarecida constituye todo nuestro delito del exopartidismo y ese delito es lo que movió la sanción practicida del Comité de la Capital. Los correlacionarios después de oírnos, podrán juzgar nuestra conducta. Ellos sabrán estimar si estamos en la línea radical o fuera de ella, cuando nos vean prestarnos nuestro asentimiento a la política de justicia social, de reivindicación económica y financiera, de soberanía nacional, de neutralidad, de propulsión industrial, de exterminio de los monopolios, de salud pública, de renovación universitaria, y afianzamiento de una cultura elaborada con auténticos elementos del alma argentino con la política como instrumento de cambio con los partidos populares unidos para afrontar las peleas más duras pero manteniendo sus banderas sus identidades sus rasgos genéticos será muy difícil que desde una redacción se planifique el divide y reinarás como como dijo Homero Aquello de ni opositores, ni ni oficialistas, sino revolucionarios. Y lo dijo en el 47, cuando ya advertía que era muy difícil el futuro del radicalismo si se abrazaba a sus históricos enemigos para derrotar al peronismo. Ellos sabrán también justa preciar nuestro radicalismo cada vez que le vemos un reclamo o una seria advertencia ante las posibilidades ...de desviación del movimiento que Perón conduce... ...quienes nos tildan de opositores equivocan... ...quienes nos tildan de oficialistas también... ...no somos ni oficialistas ni opositores... ...somos radicales revolucionarios... ...el pueblo argentino... ...en elecciones libres ha dicho su última palabra... ...que la desoigan los espíritus insensibles... ...para esa entonación nos parece inevitable pero que permanezcan intencionadamente sordos los que han afinado el alma para su sintonía se los antoja incongruente y desleal. Ellos, nuestros correligionarios, solamente ellos tendrán sinceridad y fuerza suficiente para expulsarnos si entienden que somos malos argentinos, ya que ser radicales por sobre todas las cosas, aspirar a ser un argentino intacable. Si la ecuación la planteamos al revés y antes que el debate de ideas priman los porotos que vas a sumar en el comicio, la política queda reducida a un negocio de corto plazo que promete cambios para que después todo siga igual. Como decía don Homero Manzi en el año 47, ni opositores ni oficialistas, revolucionarios. ...cerca de la revolución... ...Mercedes haciendo a Charlie... ...porque ya escuchaste... ...a Homero Manzi... ...en ese trazo político... ...que debe ser... ...la única pieza de archivo... ...que se guarda esa palabra sobre finales de los 40... ...cuando ese grupo de Forja fue echado del radicalismo... ...por haberse entrevistado... ...con Perón, Radio del Estado... ...cadena nacional... ...y el hombre hablaba de... ...no somos oficialistas, no somos opositores... Somos radicales revolucionarios. Y entonces apareció el Cerca de la Revolución de charlie por Mercedes sosa A las 5 de la tarde, a las 17, como cada viernes, por Radio H, la tercera edad de la década ganada, con la conducción de Arnaldo Buenaga. Y un par de datos más que tienen que ver con la semana que viene. El lunes, a las 6 de la tarde, Tuiteros, conducido por Carlos Caramelo. El martes a las 15 arranca Háganse Cargo con Mauricio Polchi. La programación de Radio H con mucho continente y mucho contenido. Yo me voy despidiendo para dejarte con los últimos minutos y la y la venta de la presentación de Tribuna Sin Pueblo. Mañana, 21 horas, Sala Alperín Dongui en la Feria del Libro. Ahí vamos a estar presentando con Víctor Hugo Morales Y con Ezequiel Fernández Mur Tribuna sin pueblo A 40 años del Mundial 78 Nos reencontramos el viernes Pero ahora Algunos minutitos más que tienen que ver con aquellos sonidos Que nos van a llevar en un viaje en el tiempo Hasta 1978 Pelota para Kempe, tiró Atacó el arquero el Gol, gol, gol, gol, go, go, go! ¡Gol! <risa> Se dio un trabajito fácil Dijeron vaya En mi concepto en la unión del pueblo argentino Y la amistad en el campo de relaciones humanas Así dirigimos presente a nuestra Argentina Así volvimos a dar nuestro juramento de fidelidad A un destino hermanado con el anhelo más caro del ser humano La libertad Sí, la familia aplaudió orgullosa nuestra juventud. Juventud surgida de hogares fortificados en la unidad espiritual y baluarte contra la penetración ideológica. Esta es nuestra verdad, tan simple como el nombre de nuestro país. argentino Mundial 78 ¡Va a tirar patavela! Pide pelota larga, Josemar. Setecientos millones de dólares. Lacoste, avalanche Menotti, 6 a 0 Macera, Firmenich, el gauchito de García Ferrer. Tempes, el general Actis, Elena Holmer, López Rega, Videla. Centro piloto de París, Pasarela, Esma, Kissinger, Holanda. Madres de Plaza de Mayo, Panseri, el general Merlo. ¡No! Faltan pocas horas, diría yo, para que usted se vaya de nuestro país. A su lado está el contraalmirante Lacoste. Juguemos un poco con la imaginación y supongamos que se está despidiendo de él. ¿Qué le diría? Al almirante Lacoste. Podría reducir en dos de palabras. Hablar mucho no necesitaría porque conoce, sabe de mis sentimiento el respecto que tengo por la obra que lo hizo que hizo por la Argentina y por el fútbol mundial. Y yo le diría... En nombre de la FIFA, en mi nombre, en nombre de mi familia, a él y a sus señoras, muchas gracias. avalanche Lacoste fue una sociedad indestructible. Un acuerdo que nació en 1976 y que permaneció inalterable durante 30 años. Un pacto que fue el resultado de una negociación que el marino y el presidente de la FIFA cerraron en los días previos al último golpe militar en la Argentina apretón de manos simbólicos, de alguna manera es el apretón de manos de todos los argentinos. Cuando fue el Mundial yo estaba preso en la cárcel de La Plata, en la unidad 7, que era una cárcel donde había unos 1500 presos y éramos alrededor de 60 presos que estábamos en calidad de rehenes, divididos alrededor de 30 provenientes de montoneros en el pabellón 1 y otros 30 presos provenientes del ERP en el pabellón 2. Eduardo Anguita, Ejército Revolucionario del Pueblo. Y por entonces eh, el, el que era general a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Camps, y el que era general a cargo del primer cuerpo de ejército, Suárez Mason, nos tenían a nosotros, este, bueno, de alguna manera, como te decía, como rehenes, sacaron... Eso, esos pabellones los habían quedado a principios del 77 y no bien los crearon, sacaron a, a varios compañeros y los fusilaron. Bueno, y a lo largo de ese año y medio fusilaron este, con esos supuestos intentos de fuga y, y otras mentiras por el estilo, fusilaron e hicieron desaparecer a varios compañeros y también hicieron desaparecer a, a varios familiares de los que estábamos ahí presos. Concretamente cuando termina el Mundial de Fútbol, a mi madre la secuestran y desaparece mi madre iba a visitarme regularmente y participaba de la lucha de otros de otros familiares en organizaciones de solidaridad este, con los presos y en búsqueda de los compañeros desaparecidos bueno, y pocos días después que terminó el mundial del 78 a ella y al hermano de otro compañero que estaba en el pabellón 1 el hermano de Ernesto Villanueva lo secuestran, a mi madre se la llevan del trabajo y nunca más apareció, ¿no? Este, de modo que, bueno, para mí el recuerdo del mundial está teñido de, de esa condición en la cual me tocó pasarla, sobre todo no por las condiciones en las que ella estaba, sino por, por la indignidad de un enemigo que no tenía ni siquiera respeto por la vida de mujeres mayores. el Quinteto Bataraz y la que no fue. Ahora sí nos vamos, solo para decirte que todos los viernes vamos a estar acá entre las 14 y las 17, que esto es Radio H, que esto es Palabra Nacional, la Operación Técnica marco Fernández. Gracias por todo, Marcos. Serán tres horas de radio para saber quiénes fuimos, para saber quiénes somos a través de una especie de colectivo cultural, donde se mezcle la música, lo político, el deporte... Quienes somos, en definitiva, palabra nacional.